Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o lo que sea en el momento que le dan play a este podcast. Acá estamos una vez más siguiendo las nominaciones de la temporada 2023. Esta vez con las nominaciones de los premios Oscars que acaban de salir hoy, 24 de enero. Sí. Eh, está fresquito estamos, el material, está ¿eh? Fresquito, fresquito, acá estamos dejando todo de nuevo. <risa> No sé Hola. ustedes, yo, yo tuve que dejar la pala un ratito de lado, ponerme con YouTube y ver los 20 minutos que fueron las nominaciones. Tuve que, tuve que decir. <risa> ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Eh, bueno, con ganas de, de, de comentar un poco. Eh, eh, ya, ya estamos con la temporada de premios toda encima, ¿no? Hay muchas cosas de las que vamos a hablar hoy que ya las habíamos, ya las hemos comentado, capaz. Sí. Pero bueno, hoy teníamos mucha expectativa porque queríamos saber si, si íbamos por la copa o no y, y bueno, y estamos en, en, en, en camino, estamos en, en competencia todavía. Sí, aparte vamos, vamos a hablar de, de los premios que son como los, los reyes de los premios, los que tienen más difusión, los más hablados, que son nada más y nada menos, que los Academy Awards, acá los y Oscars. Eh, que tiene un montón de razones por el cual se llama Oscar Que a mí me causa gracia lo de Tío Oscar que era... Sí, hay un montón, de hay como mitos, claro Alguien que dijo, se parece a mi tío Oscar y quedó Y en algún momento se empezó a decir el Oscar Sí, sí, sí, sí O también dicen que puede ser en referencia a uno de los esposos de Beth Davis Sí Cualquiera Ay, de las Davis mejor. propuestas de nombre por el cual tiene ese nombre son, son simpáticas Son unos premios que se dan desde eh, 1929. Yo quiero hacer, en algún momento no sé de verdad, a ver, voy a hacer una cuenta, porque son los 90... Está bien, está bien. Esta es son la del... 94, ¿no? La que vamos a ver ahora en marzo. 95. ¿No? ¿95 es? Creo que sí, uy, qué falla, perdón. <risa> <risa> son demasiados premios, chicas. Un un que... 95. 95, ok. Sí. Ok, ok, ok, okay. No, sí, porque me, me mareé porque estuve leyendo ahí sobre el tema de la ley de cupo. Decían que la iban a implementar entre 2022 y 2024 y que tenía que estar completamente garantizada en, en, enteramente eh, hasta, o sea, a partir de eh, la edición 96. O sea, que la, si la edición 96 claro, no cumple, Ahí eh, no, no, no tienen la oportunidad de llegar a competir por mejor película. Esa es la categoría. En la Yo me re había olvidado de las cosas. ¿Te acordás que salieron hace unos años y fueron como muy polémicas? Sí. Eh, me las olvidé por completo. Justo fue en la época de la pandemia que salió la nota, claro. bueno, salió, salió la noticia, perdón. Uh -huh. y sí, sí, sí, leyéndola, la verdad que igual es un poco... Para que tengan que cumplir con ese mínimo Es, es tan poquito lo que Son todos 30% 30% de eh, Minorías Como eh, gente indígena Asiáticos Asiáticas Mujeres en realidad, O sea, está todo masculino y mujeres Eso me, me, me da cringe Pero a, o Y aparte, o sea, qué difícil, tan difícil Es tener al, a, O sea, tener un 30% De De un género que es el 50% de la población fácil O sea, no es complicado Y además complicado. eso creo que era tipo tan, Puede ser atrás o, o Delante de la cámara Sí, y sí, son son eh, distintas instancias Tenés delante de cámara En la parte técnica en la, O sea, en la parte de edición En la parte de creación ahí hay distintas eh. La cosa es que bien. quizás es una película que no, no sé, que de repente son todos negros, son todos blancos, son todas mujeres, son todos hombres, porque amerita la historia, ponerle, no sé. Es que si te vuelve a favor, ¿eh? Si te pones a pensar, podés hacer unos memes con unos cuadros de fracciones bastante divertidos. O sea, te pones a analizar y es, es bastante delirante, pero, pero lo que me parece que está bueno es que haya una. Una imposición al respecto, porque si no, no pasa nada. No, o sea, re a favor, pero en lo técnico, por ejemplo, si vos haces una película de guerra como esta que la odio porque nos va a ganar, ¿no? <risa> eh, y está bien, pones todos hombres en la guerra, pero bueno, atrás de cámara tenés la directora de fotografía, ¿entendés? Como que podés poner mujeres y o oh, gente que no sea blanca y hombre. Yo claro. no tengo una salvedad para hacer respecto de, de esto. Más allá de que. sí, a ver. Eh, eh, es, es una discusión que venimos teniendo desde los penales contra Holanda con Lucía Esta cosa de asumir Perdón, que vamos a perder pero que a mí me muy A mí me importa tres no carajos no no que es. tengamos denominaciones Porque te voy a contar una cosa Primero, eh, el, el, la última vez que ganamos un Oscar Que fue con El secreto de sus ojos en 2010, si mal no recuerdo ah, Había una película de Avatar Y había una película alemana que era la cinta blanca que era la favorita. Sí, de Haneke. Elijo creer. No ganó esa. No. No. Ganamos nosotros. Claro. Otra vez estamos con Alemania. Otra vez final. Malditos fin de Alemania. alemanes. Y otra vez hay una película bulianos, nominada y otra vez claro. Ah, <risa> estamos con las coincidencias. Claro, o sea a mí <risa> me gusta, me gusta porque por... está bien por ahí mientras. Yo trato de ser un ser humano racional y darme cuenta que una película que está nominada en aproximadamente 11, 11, en 11 categorías... en 9, 9, 9. En 9. En 9 categorías y que está nominada tanto a la película de idioma extranjero como a la mejor película del año, yo soy consciente de que es difícil en los papeles. Pero yo me voy a aferrar... A las creencias, porque la bueno. verdad que todo era difícil en los papeles. En nuestra copa también, los Golden Globes sí, también. Pero acá no depende de los, de los jugadores, depende de unos culiados que eligen pelotudeces. ¿Qué? Pero sí, también las pelis. Yo entiendo que siempre hay como mucha presencia de las películas bélicas en estas oh, cosas, pero ¿qué estamos? yo no la vi todavía. No quiero pecar de, de hablar de. Rochi la vio, no Rochi la vio. Sí, pero... yo, la vi, yo, la vi, yo la vi, yo la vi. Está buena, sí. está buena, ¿no? pero no es una película. Yo le decía a Lucía, eh, no tiene nada para sumar, y yo creo que la democracia suma un montón. Hablar de la restauración de la democracia, o sea, es, es fuertísima la película. Y no hay muchas películas que tengan eh, el poder de, didáctico de refrescar a las generaciones nuevas y acercar a este tipo de eventos históricos internacionales, porque lo nuestro fue muy pesado a nivel internacional. Entonces, a ver, es el juicio de las juntas, es un montón. Yo no, sencillamente no solo elijo creer, creo que, eh, teniendo también el antecedente del Golden Globes, pues es otra cosa que no hay que dejar de lado, o sea, No, Yo seguro. Que, seguro. Que tenemos chances, tenemos muchas chances. Ojalá. Que los demás tengan más chances, para mí, eh, que la peli de Pelibana tenga más chances, no, nos deja mejor parados todavía. Porque es como, bueno, no tiene esta sola para competir. como La de Haneke, la de la cinta roja, era, o la cinta blanca, cinta blanca, la cinta blanca, cinta blanca, cinta blanca. blanca eh, estaba solamente ahí y, y era un peliculón. Y la otra vez, cuando estábamos nominados con eh, Relatos Salvajes, que ganó Aida, era una película sí. que iba también, o sea, hablaba sobre una situación ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Cómo les gusta la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces yep. a, acá es, es esto es la Gran Guerra, eh, es otra cosa. Esa era polaca, ¿no? Sí. Aida sí, estaba buena. Sí. Aida. era mucho más profunda la temática, retos Salvajes era otro tipo de historia. Acá no sé, bueno, vamos a ver qué pasa, yo creo que vamos a ver qué pasa. todavía hay... hay este. Oportunidades. Además el de hablar, leer, de... Pero te, no estoy muchachos, muchachos. No, no, no me, pero no también voy a faltan, cantar. Faltan los Bafta y, y me vamos parece a ver que todo todo el reconocimiento que tuvo la película el año pasado en festivales es superior al reconocimiento que tuvo. Esta salió lo que decíamos hoy salió de la galera como que hace dos semanas nadie hablaba de esta película. La alemana, sí. No, no, no. Viene haciendo ruido en festivales también. Sí, sí, sí, sí. sí. Bien, oh, bien, bien maldito bien. Netflix. Sí, sí yo cuando estaba en eh, Mar de Plata se hablaba de, de la película. Bueno. Vamos fue a ver. a ser un dolor de cabeza con respecto de la nuestra. Se hablaba, se hablaba. Y de hecho por eso la vi. Fue de las primeras que vi, porque fue tipo, ¿qué onda esto? Yo pensé pasa? que, no sé, tenía más miedo con la coreana que al final no estuvo nominada. Pero bueno, barramos un poco las nominaciones. No lo quieren a Panchat Work No, Pero, no lo quieren. Con All Boy pasó lo mismo. No. Uf, esa no ganó no, mejor todo. <ríe> sí. Ay, voy qué voy manera y... de arruinarme la vida. ¿La viste, Juli? Sí. Voy, voy. Es hermosa. Uh. Sí, sí, sí. Es que pasa que es un. Yo, yo creo que. Ya, ya, tuvieron suficiente los coreanos. Ah, Reno, no, sí, <risa> mi Cerrar. No, Dejínos no. Por una. mí, mí que ganen todos los premios del mundo, porque realmente hacen un cine muy interesante, pero, pero nada, nada, no, no, no, no estoy dispuesta. Eh, pero bueno, eh, con el tema de las nominaciones, yo veo que en algunas en algunas categorías no tenemos grandes sorpresas, y en no. otras hay hay como cuestiones más disruptivas que vos decís, ah mira quién está. Sí. ¿Las, quiere, ¿Las quieren pasar? Sí, como no. O por las 10? O, o las 10 así que están en Best Picture y después vamos a las otras. Vamos, así como, ¡pum! Arrancamos. Dale. Bueno. Perfecto. A ver, ¿quién agarra la pala? Voy. Bueno, <ríe> están en orden. <ríe> Casi alfabético. Eh, no, sí, alfabético. All Quiet on the Western Front, que es la alemana eh, Sin novedades en el frente, ¿no? Sí, sí. Eh, Avatar The Way of Water, no sé cómo se llama acá eh, The Mansions of Initiating Elvis Everything Everywhere at Once The Fableman, Star, Top Gun Triangle of Sadness y Woman Talking Acá la gran sorpresa me fue Woman Talking, ¿o ¿no? Sí no, para mí no era sorpresa en el hecho de que alguna mujer tenían que nominar. <risa> Vos decís que la metieron por el cupo. Sí, sí porque ¿sabes? de hecho, sí. después en que aparece en el guión adaptado... Uh -huh. Creo que sí, ¿no? El mejor sí, guión adaptado. Sí sí, sí, sí, sí. Yo me la veía a venir por eso, ¿eh? No, no por otra cosa. Bueno. Las demás eran todas obvias que iban a estar. De Woman Tolkien Talking, más o menos. Entonces estuvo... Por ese lado, para mí. Sí, acá, sí. sí. ya saben qué pensábamos, tipo. <risa> sí, sí, o sea, tenés un par de pelis. O sea, tenés como un poco de todo. Es una mezcla bastante rara la de... Las de nuevo la bolsa acá. de... La bolsa de gatos. Sí. Y ojo, y también... Acá, acá no sé si vamos a saber realmente lo que puede llegar a pasar. Porque... A ver, hay algunas que para mí... Para mí, ¿eh? No hay chance... Como, por ejemplo, Avatar y, y Top Gun, yo creo que ya es suficiente reconocimiento que esas pelis, teniendo, y, y sin desmerecer el blockbuster, el buen blockbuster, porque si, la verdad que si están buenas, no es lo que escuché de Avatar, pero de Top Gun sí. No, de Top Gun escuchamos muy buenas cosas. Hay un montón de gente que dice está muy buena la película, sí. entonces un buen blockbuster no, no, no creo que tenga menos derecho que otros a competir. No. Pero también es cierto que tenés Banshees, tenés Everything Everywhere, que... Evidentemente está como Apuntando a dar el batacazo Es lo más probable Porque es lo más probable Van a sí. Quiero es poner muy... el audio de Rochi Por acá <risa> el <audio de> Rochi. <risa> Si ella me lo permite sí, El sí, compilado sí. de audios Es que eh, sí, es absolutamente es probable, porque yo pienso que, que Kijun. Yo me siento muy mal cuando cada vez que digo el nombre de ese chico y no lo puedo pronunciar. Disculpenme. Lo deberíamos pero, practicar. Sí, lo tenemos que practicar porque no puede ser. Es el quinto sí. podcast de premio que estamos grabando. Sí. Pero bueno, las chances de que ese chico siga llevándose los premios son altísimas. Yo dudo altísimas. que haya otro supporting actor que, que pueda llegar a, a, a desbarrancarlo. Michelle yo. A está menos jodida, que... ¿eh? Sí, no sé, pero que se tienen que despertar con, con que, un golpe con en la cabeza. la cabeza. Sí, pero a Kate por ahí no sé, no sé si se lo van a dar a Kate. Estaría bueno porque es Kate, pero digo, evidentemente está pelitar en, to, en todos estos premios que estuvimos está como medio eh, low profile. Entonces... No, no lo pero que... ahí, ahí yo no elijo creer a Kate. ¿Eh? Voy por Kate. Voy ¿Y por si... el lado de que sí, va a ser... Estar... La ganadora eh, en categorías horrorosas, Everything Everywhere, y eh, Consuelito a, a Kate Blanchett y Brendan Fraser. Pues es posible. Para mí es eso, no, no hay otra vuelta. En cambio, en Supporting, sí, en la parte de lo que es este, de reparto, sí, me parece que le van a dar a. Es a Everything, posible. Eh, ¿Qué hace Elvis acá? Bueno, igual te aquí hacen un montón no, acá, el pero, Elvis, bueno, Elvis un montón. lo que tiene es eh, que Bueno, ahí está, vos habías puesto Que hablemos de los Razzi en algún momento Ah, sí lo, Fue Porque la idea de tiene, Virginia ¿eh? Tiene esa, esa duplicidad De que es muy buena en un montón de cosas Y muy mala en otras Porque lo que es la parte De montaje en Elvis Y la, el trabajo que hay de sonido Es alucinante Es una película que no te deja respirar En ese aspecto. Sí. Todo lo demás es una Biopic más. El pibe está re bien, que también lo sacaron de ahí de, de, de la galera, de la producción esta de, de como dijiste vos, Lu. De, la de, de Carrie Carri Diary sí, sí, sí. Y bueno, una cosa más. Uh -huh. Pero no deja de ser un pibe como tantos otros que se han entrenado a morir eh, viendo. Obvio, videos, pero las películas aquella. no son un actor. Claro, o sea, los han, lo habrán coacheado, coacheado a pleno y salió lo que salió maravilloso, el pibe es maravilloso, pero no me parece que esté mal que esté la película, a eso voy, pero tiene falencias. Bueno, eh, incluso en los y está, fue un muy mal año para Tom Hanks porque está nominado como actor principal por Shepeto y como, como peor actor principal por Shepeto, eh, por, por Pinocho, que hacía de Shepeto, y está nominado como... Peor suportivo sí. en Elvis y después está denominado como la peor pareja en pantalla. Evidentemente... No, pero no vos viste La pareja sí. es Tom Hanks y su cara de látex. Sí, es es que es un error. No, es un error. Sí, la caracterización <risa> es muy fea. Eh, Parece una no pingüino. No y es, que raro? es raro porque no es malo el make-up de esa película, pero se ve que con él hicieron un trabajo bastante extraño quedó muy extrambótico quedó, sí. quedó como de otro universo quedó quedó de, de, de DC y no quedó de, de, del mundo de, de... sí, que estaba rari, estaba rari claro, porque este chabón eh, el director la verdad es que suele ir por el lado de la exageración pero acá me parece que se fue a la mierda Buzz bueno, la así misma. que ustedes dicen que gana Everything Everywhere el Oscar, la mejor película para mí sí ¿Puede dar el batacazo a la alemana? No sé, ¿eh? No, ¿De no. Puede poner no, guita Netflix. Creo que está mm. entre. La competencia está entre The Banshees y. No. ¿Sí? Y a mm. y a Para mí ni en pedo. Sí. Es la gran que nominan a todo y no, ganan. no van a ganar ni un premio. Para, oh, Lo firmo. Oh, no van a joder, ni un premio. Tiene, está yendo re bien. Ahí vi que la van a poner. Sí, pero en los Oscars. ¿En serio qué es bueno? Mirá. Yeah. Los Oscars hacen estas cosas, quizás es, lo, es la más nominada después, tipo, el, ¿cómo se llama? ¿El irlandés? Había tenido un montón de nominaciones, creo que no se llevó ninguna. Ah, sí, eso fue, bueno. ¿Ves? Bueno, pero pasan esas cosas, Pasó el año pasado también. ¿Qué ganó Coda contra, ¿cuál era la, la otra, tipo, la otra favorita? No, me olvidé. Yo ya me olvido, todos los no años sea, la la... pienso nunca. Siempre me indigno y digo, no, oh, la, la miedo. favorita del año pasado era... Wait for it. <risa> la de with Me. Ah, ¿te acordás? Mm. Ay, ojalá mm. tengamos así de drama este año también. Yo necesito divertirme con algo. Lo que pasa es que a mí me, me jodió las pelotas que, que la Ren sombreció la cachetada a, a lo que fue en sí que haya ganado esa peli. Y... Todo, todo. Eh, El año pasado estaba The Power of the Dog no, esa, Claro, ahí va eh, no, no, a mí me re gustó Estaba nominada a un millón de cosas Pero bueno, era una no ganó esa. nada Ganó Jane Camp sí, Ganó la directora Campon, ganó una mujer. No, Ahí me di cuenta que fue lo que me molestó Porque estaba nominada a Licor y Pizza Ah, sí, esa es la mejor película del año pasado. Licoris y Pizza no tuvo nada y a mí, si bien yo la disfruté muchísimo, Coda, y me pareció una película bellísima, la verdad que me calenté bastante porque Licoris y Pizza fue, fue muchas cosas, o sea, fue mi primera peli después de la pandemia en el cine, o sea, fue la primera vez que volví al cine, así que estaba como muy emocionada por sí y me parece que es una... Puta obra de arte, es preciosa Licoris y Pizza y me pareció que lo funearon bastante. A la, a la niña Jaime al chiquito este que laburan super bien a todo el trabajo todo que pide esa película eh, es que era muy para mí era muy indie y, no, y lo mismo pasa ahora por ejemplo con After Sun que nominaron qué Paul Mezcal. Solo a Paul, Paul. Y otro, son muy indie esas ojo pelis, con Paul yo. ojalá ojalá gane no, Paul bueno. está quién está en la misma categoría que Brendan no sí. Brendan Fraser Vamos sí. a ver, eh, pasamos a mejor director, tenés a Martín González. Igual Maradona. te digo ojo con Paul, perdón, no quiero interrumpir no, pero digo, digo, digo ojo con bien, Paul porque la película a... no estará reconocida, pero After Sun por ahí no, no está nominada a nada en los Oscars, lo cual es bastante llamativo. Es muy pero el, lo único que entró fue Paul. Sí. Ojo con Paul. Yo sí, entiendo sí, que sí, Brendan ¿cómo? está agarpando, pero ojo con Paul. Después vemos también lo de esta actriz que, que nominaron. Y ah, ahora charlamos un poquito. Bueno, mejor director: Martin McDonald por The Banshees. Sí. Eh, los Daniels eh, por Everything Everywhere. Spielberg por The Fableman. Todd Field por Tari. Robert Oslund, que se debe decir como una E en realidad. es Lund, pero no importa. Por Triangle of Sadness. Claro. Algún día voy a aprender a. Esto me re sorprendió Me re sorprendió que estuviera. Sí, me gusta. El Rubén. El Rubén. No sé, bueno, no. van a ganar los Daniels. No sé, me muero. <risa> una de dos o gana Spielberg para mantener la continuidad de como vienen siendo las premiaciones hasta ahora, que lo premian a Spielberg por ser Spielberg, porque como bien vos dijiste de Febelmans, ¿Vos ¿lo llegaste a ver al final? No, pero, pero confío mucho en tu criterio porque vos estabas no, esperando no, mucho sí, esta sí, película. Yo, sí sí no no sé me parece que era como dijo Rochi como una cosa solo para él, ya lo claro. hizo para él. Un mimito que se hizo a sí mismo. Pero entonces, ¿eso es Spielberg o son los Daniels? Y claro. si son los Daniels, ya es, ese premio se entrega antes. Cuando entreguen ese premio, vamos a tener casi la confirmación de la mejor película. Sí, yes. Y además, el otro que, ah, me, que me gustaría que gane, que es Martin McDonough, eh, ya ha ganado Oscar. Tiene recientes Oscars. Sí. Por entonces, tres, Three Billboards, Southside... Sí. sí. Okay. Eh... O sea, para mí acá el más merecido Te, te diría que es Todd Field o, Sí, a full O el nórdico este señor El nórdico no, mí no. El ah, nórdico tiene que salir de su zona de confort un poco Siempre hace lo mismo ¿Sí? sí. Ah, me gusta sí. mucho Square Puso es, la de, cámara The Square es re parecida la onda la Bueno sí. No, Para mí el que, el que está ahí hinchando las pelotas y Se mandó re, un relaburo Es Todd Field, pero no va a ganar Sí, no, no va a ganar Está ahí entre los Danieles y estoy en espíritu. Ay, qué cagada? quiero Espero haber ya puesto tu audio. Igual nos van a odiar. Eh, yo ya ni me acuerdo qué dije, pero bueno. Me, me disculpo. Me disculpo porque estaba muy sacada. Un ranteo, eh, un ranteo maravilloso de hate. es La es... paz es como minuto a minuto. Entonces fue buenísimo porque me mandó como 10 audios y yo los junté todo y bueno, ahí quedó. Es un hermoso eh, material. Es un hermoso no, material. No la terminé. No. Si, si te pongo todos los audios de lo que fue verla. No, no, por Dios. <risa> Mejor actriz estamos: Kate Blanchett, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riz. Oh, este sí, es imposible también. Sí, Rice Boro. Platicando. Creo sí. que era tipo Rice Boro, Chulesley, Michelle Williams eh, por The Fabermans y Michelle Yo por Everything Everywhere, All At Once. Sí. Eh, Ana de Armas, por favor que también está nominada como en los Raci. ¿Está nominada por peor actriz o estoy loca? No sé, yo ni eh, mira. O sea, la... ah, sí. No, no está nominada, no, por, no peor está actriz, nominada por peor pero actriz. Pero la película está peor todo ahí. Tienen tiene que varios. hacer una categoría de los Raci de fetos parlantes, sí, los... <risa> Y que cada vez que sí, que la y que la tres, la tres, pres... tres, fetos tenía tres claro. fetos no, hablando. Presente que la presente Gaspar Noé. Que inauguró... de eso, bueno el eh, Fantástico. Eh, en el Acá recién escuchaba el, el papel de Michelle Williams y cómo ella lo actuó Era como que estaba haciendo su interpretación Viste como dijimos Rochi Que ella estaba en su película Ella estaba, que está buscando su Oscar Sí, sí, no, no, no Hizo como una cosa así para Premienme Muy, demasiado, sí, sí, sí. Mírenme Totalmente, no es tu película, flaca Eso Bueno, por rebarderas. Bueno. <risa> bueno, se ve que, claro, como que con los Óscar hay una animosidad particular, ¿no? De hecho, yo también tengo ¿Por mis qué quejas. No sé, sí, pero no sé por qué. A ver. No, que eh, sí. <risa> ¿Más adelante? No, no, no, que yo también tengo mis quejas. Eh, yo no voy a tener más adelante. Oh. Son mis last five minutes. Así que lo único bueno. que quiero decir es que terminé de ver RRR. Que Buenísimo. ahora entiendo por qué la canción está ganando Buenísimo. en todos lados. Ay, Dios. Y lo que me molesta, y por eso quiero dejar mi queja acá, es que no estén, eh, no estén más apartados de, de los Oscars. Porque está buenísima. La película es increíble. La no la mandaron muchísimo. los indios. No sé por qué. qué no sé raro. qué pasó ahí. No la mandaron. Porque si vos querías eh, algo más diverso... Me parece que es una peli que, que, que, que primero... Que, que, que se mete en una cultura que por ahí no, no, no tenemos tanta difusión. Más allá del Bollywood y de todo lo que... Que no tenés tanta difusión. Y es bellísima. Es la bella visualmente. Me encanta cómo actúan todos. Me encanta la perspectiva que tiene la película. Porque todo está contado con una, una cosa muy onírica. Muy flashera. Porque la peli es delirante. Pero en todo ese delirio... Es muy profundo y muy interesante lo que cuenta Porque básicamente habla de las raíces Habla de la pertenencia Habla de... De la de, lealtad, de la amistad Habla de la lealtad, habla de la amistad Eh, habla de la, de, de la colonización Habla no. del levantamiento de los oprimidos O sea, tiene, es una película fantástica Y eso, una, claro, con todos los géneros Además, es una, tiene una producción De la concha de la lora O sea, acá y no en Production una... Design ¿cómo? No, no, no sé cómo nos la mandaron No sé qué pasó ahí Podríamos no sé haber la. averiguado sí, que porque... la, Yo decidí que la voy, a, la voy a reseñar Ahí en el bolsito Porque es maravillosa Y no hay persona que la haya visto Que no me haya dicho Pero como lo mismo que te pasó recién a vos, Juli, como que se les ilumina la cara, como ¡Es buenísima! Viste, como que te, te excita la película. Pero la pones pasás re bien. La pasas re bien sí. todo el puto tiempo. Si bien, bueno, sangre, ple Pero, pero está muy bien llevada, está muy bien llevada, está muy bien puesta la parte de, de musical, eh, la edición, como dijimos recién, es, es una que locura. Lo de las canciones me pareció una locura. Lo de las canciones no hizo más que sumarle magia a la película. Eh, realmente, o sea, como que bueno, no quiero, no, no quiero spoilear, pero ¿Y hay cosas. Esa acordeo de ¿verdad? esa canción es excelente, es excelente. Lo no que, que si hace es que. 10 minutos. Eh, pero, ¿sabes por qué es tan buenísimo lo de esa canción? Si no le gustan los spoilers, se tapan los oídos. No tengo tiempo de poner la alarma, pero yo esto lo quiero decir. ¿Por qué esa canción es la nominada? ¿Por qué esa canción es cuando está un inglés que les está refregando por la cara como si fueran incultos que ellos no saben bailar determinados ritmos porque en su cabecita en su cabecita british no cabe la idea de que en otras partes del mundo también hay otras otras maneras de bailar y esa idea me, me, me pongo histérica pero porque también sí, me, sí, saben sí? que a mí el, el baile me interpela mucho y la cultura, todo lo que tiene que ver con la cultura me interpela mucho esta gente que se sube a un pedestal y dice Ay, esto es delito, esto es cultura y el resto es basura o vos no sabés lo que... no! Que la cultura es totalmente multidireccional, que cada país, que cada, que cada pueblo, o sea, bitch please, comparámelos con urbanos y decime si las culturas no son distintas. <risa> o sea, eh, y, y, me, y que ellos, su manera de cerrarle el culo, sea bailando algo que él no puede bailar. Y, y, y sin pensar si es superior o inferior, simplemente no, es esto distinto es lo que vos no sabés qué es. Sí. Es verdad. Y, y mirá cómo lo bailamos, y para mí eso condensa la idea de toda la película, por eso creo que está nominada esta y no la que canta el chico que hace de de BIM eh, cuando lo están torturando, que también es sí, preciosa ah, esa y canción, es, es, eh, es preciosa pero es muy fuerte todo ese momento, y yo dije, claro, ¿por qué no está esta? Está la otra porque la otra te condensa toda la idea de la película, es claro, fantástica. Claro, total, claro. Bueno, pero sí, esa película, por favor, veanla ya no sé qué decirles. Eh, perdón, <risa> un rant recién No, no, es que está buenísimo. Además, más famosa que actúan bárbaro, cantan, bailan, son muy grosos. Por Dios, que esa gente, ¿cómo no están nominados? Son mejores actores que el, todos los actores de mierda esos que pusieron, a salvo Paul. <risa> ¡Eh! Y fue... ¡Oiga! Perdón, me perdí, me perdí. Y aparte no lo vimos a Brendan todavía. No lo vimos a Brendan, no sabemos No, qué no, no lo vemos, no lo vemos, no lo vimos. Para ¿A mí ¿Estará algún, algún día? ¿Qué? ¿Estará algún día? Sí, algún día va a estar, va a estar. A mí lo único que no me gusta de, de la situación Brendan es la parte como de eh, enmienda, eh, premiar el regreso. Eso me hincha un poco las bolas, porque... No tendría que estar en el ojo de, de la gente porque vuelve, sino por lo que está haciendo, que seguro es buenísimo. A eso voy. Es, esas cosas minchan las pelotas. Eh, que va a haber alguien que no le va a ver la película, ni va a ver su actuación ni y va a decir, ¡ay! lo premiaron porque eh, me volvió. Entonces, eso a mí no me, no me gusta. No, vamos ¿no? a verle y vamos a juzgar por eso nada más. Claro, vamos, a ver, vamos a hacer las cosas como corresponden. Uh -huh. pero yo sé que va a haber mucha gente que va a decir cualquier zaraza y, y no me gusta eso. Pero la verdad, Brendan es un chabón que actúa muy bien. Así que, sí, bueno. yo creo que sí. Eh, hace mucho que no lo veo nada, pero... ¿Vieron pero... mi amigo americano, la remake? No. La no. descoce ahí, Pero, pero la descose, O sea, está no con el Pero. Uh -huh. El chabón es buenísimo. Es, es como cuando ponen a cualquier actor de. que siempre se hace el. el eh, es medio monigote y lo ponen a hacer de. no sé. Cuando vieron la primera vez actuar a Jim Carrey en un drama, y no lo podían creer. Bueno, acá es lo mismo. Ah. O sea. Cuando el actor es bueno, es bueno en todo. Eh, Nada, está recopado que le den la oportunidad de. Eh, había estado, ¿te acordás, eh, Brendan Fraser, en, en The Affair? Era un papel horrible, estaba buenísimo, era un papel durísimo, psicótico. ¿En la serie? The Affair? Sí. Ah, pero no, no te acordás. No. Cuando no. él va en. Spoiler alert, oh. bla, ya tiene años. Va eh, en cana. Sí. ¿Te acordás? Bueno, sí. era el guardia de seguridad. Ah. Entre no. comillas. La puta madre. La Olvidé, mira qué serie esa. Sí. Bueno. Vos, Jules, tenés que ir a... A yoguear. Ya lo puedo. ¿Por qué? Porque son las 7 y porque ya me se ve y porque quiero seguir. <risa> <risa> Después ponemos un videito de YouTube y así. yo. Sí, ya saben bueno. cómo me pongo, para qué me invitan. Sería. ¿Para qué te porque invitamos? Ya... ¿Sabés dónde, dónde la cagué? Eh, Donde dónde empecé a hablar de RRR. Ahí la cagué. Ay, que sigamos, está. sigamos, porque está bárbara. Que se si vean solo esa coreografía, cómo les rompen el orto a los ingleses. Sí. Pero ¿Cómo bailan, boluda? ¿Cómo bailan? Hay pasos que yo no entiendo, se les dan vuelta las piernas. Sí, igual o no es normal, más. no es normal. No es normal. La voy a comparar con Banshees a RRR por el tema de Bromance y por bueno la amistad y, y porque me parece que no las une solamente el amor, sino también el espanto, o sea, en el sentido de que el odio a los ingleses está. Entonces eso, no lo voy a decir en mucho, no me voy a adentrar mucho porque no es el Ah, tenés celo. razón, claro, pero va por los dos lugares, está, está ahí. Sí, sí, sí, o sea, el conflicto que, que está de fondo en Banshees tiene que ver con los ingleses también. Y, uh -huh. y, y en general un montón de las problemáticas de, que tienen que ver con la desidia de esos dos personajes en esa isla no tienen, o sea, Y el empobrecimiento y el acotamiento cultural y social que generó el pueblo inglés en, en Irlanda Están en la peli Sutil, no es el centro, pero están Así que por eso las voy a emparentar Pero sí, aguante RRR, la verdad que es una masa es En Netflix además, tipo, en la En Netflix Sí. Y no me y, sin, y no me lloren con el tema de las tres horas. Sí, es larga, pero te juro que. Sí te mirá, pasa. Yo de una noche otra hora y media, así? otra noche, otra hora y media, tampoco está mal, y ya. Tal cual. O Además, sea, me hubiera gustado como... la entera pero tenía sueño. Está como <risas> dividida en capítulos también, o sea, tiene así como un momento donde decís, bueno, hasta acá estoy, me tengo que ir a dormir, qué sé yo. No sé. Sí, sí, como que te probé el corte Pero nada, me encanta porque estoy, terminamos hablando más de una película Que está nominada solo para la canción Que todas las demás de repente Es, que, pero... chicas, es la, la Benur de la India, India O sea, Benur Con todo lo que significa acá en la historia De los Oscars, que acá Lucía la puso Como una de las ah, más ganadoras de la historia Esa Titanic, ben sí, sí. Benur Y El retorno del rey Que se los dieron todos al Retorno del Rey, me acuerdo, porque no habían dado nada a las otras dos. Ay, ¿te acordás? Era como que dale. Pero además eh, todo lo que estaba nominada creo que lo ganó. Y entonces sí. era, bueno, dale, ya está. Y hay un chiste creo que al año siguiente que dicen como menos mal que este año no hubo el Señor los Anillos porque así ganó. No me acuerdo, no sé si fue... No, yo ni me acuerdo qué año. Y ahora sí sido el 2005. Sí, no sé si fue Hard era algo así. <risa> Carlos ¿sí? Ocor. ¿Te oh, acordás? ¡Bodre! ¡Ay, qué bodre! A mí me gusta. Ay, no. Me gustan las películas bélicas, amigo. A mí también, pero eso me aburrió mucho. Ay, claro, es ahí es donde por, por no eso te decía que no quiero hablar del, no quiero, no quiero barrear sobre el cine alemán porque detesto el cine bélico, me aburre, me aburre, no la pas, me aburre y no me la, la paso bien. La de o sea, de me a... Incluso el soldado de Ryan. Incluso el soldado de Ryan. No, no, película. Ya no la de vi. Golf. ¿No te gustan lágrimas del sol? No, no las veo, o sea, yo La veo... Del que con rojo. Nada, no. Yo <risa> todo no. lo que veo que involucra guerra, no lo miro. Por, por, pero por esto que les digo, porque cuando no me estoy aburriendo, estoy llorando y pasándola mal. Entonces es como, no no me negocio. Necesito que en algún punto, si voy a llorar y pasarla mal, necesito que, que, que, que, que pase algo. Y no me pasa. No, no, no, no es mi cup of tea. No, no bien. no. No, reba, rebas rebas. Mm, sí. A también, también te entiendo. A mí me pasa con las películas de temática de la dictadura militar argentina, me recuestan. Por, lo, bajo, por lo fuerte, sí, a mí también. Me dejan muy mal, me dejan resaca. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo salimos? Fuimos a verlas juntas, Argentina 1985, y salimos muy angustiadas, casi que no podíamos ni hablar. Sí, y decir que es una película que es discursiva al respecto. Y es más ligera. Claro, porque es más cuando ligera. ves otras cosas, ves, no sé, Garayolimpo, ves... No la vi, un no quiero ver los ...Lápices. O oh, creo que, que la historia fuga? oficial, uh, ves Bueno, la historia oficial fuga. ves... No la vi, no la puedo ver, no, y sé que la tengo que ver porque es re importante culturalmente. ¿Crónica una fuga, sí? Eh, sí, la vi también. Uf, Dios No, sí, no, no por eso. Eh, son películas que no, que no la pasás bien. Eh, bueno, después hay un par más que, que son un poquito más... Eh, quizás no tan conocida, pero también esta sinfonía para Ana, o sea, hay muchos cines sobre la dictadura, que igual es notorio también cómo a veces eh, cuando vos elegís una estrategia para contar tu historia, la haces llegar a más gente. ¿Cómo pasó acá? Yo no creo que Argentina 1985 hubiese quizás tenido tanta repercusión si hubiese sido más sórdida en la línea de lo que fue el cine post dictadura y esto no, yo no por supuesto no estoy diciendo que la historia oficial ni la crónica de una fuga no, no sé ni seguro. Ninguna de las películas que estamos viendo no sean peliculones pero me parece que estuvieron pillos al hacer una narrativa más ligera porque Ay. eso permite que el mensaje llegue Y la realidad es que hoy, eh, en el contexto político, sobre todo en Latinoamérica, en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, una película que te, reg que, que te registre y que te grabe en la memoria lo que sucede cuando el Estado maneja la maquinaria de sangre, me parece lo mejor que pudieron haber hecho. ¿Le querés mandar chistes para que pase? Pásalo. La está cual. bien. Hacelo. ¿Es, ¿Es la forma que hay que hacerlo es la forma que hay que hacerlo? Ya está. Sí. Hacelo. Y también para sacarle lo solemne, porque a veces de los temas importantes hay que hablar sin saco y corbata también. Bueno, la solemnidad para mí es el defecto de la película de esta alemana. O sea, es sórdida, solemne y densa. Sí. Porque no, no afloja sí, en ningún momento. Gusto. Entonces, no me dan ganas de verla, pero la voy a ver. La empecé a ver y tenía que, no, no sé, no me dieron ganas de seguirla, pero la voy, a ver, la voy a ver. Sí, es larga. mirala en partes. Oh. Bueno, ¿qué sigue? Hablamos. No, de no, actriz? no, bueno, dale Mejor actor. Mejor actriz, mejor actor Austin Butler por Elvis Colin Farrell por The Banshees Brendan Fraser por The Whale Paul Mezcal por After Sun Bill Nagy por Living hay que ver Living, ¿eh? Sí, pero bueno, no <risa> Acá está entre Si gana Elvis me muero O sea, está bien, sí. pero no Colin Farrell o Brendan Fraser Sí Y, y puede dar el Batacazo Paul Mezcal Puede ser Sí. No, pa, para mí es Paul yo, yo, siento, yo siento que es Paul Paul está ahí por tenés? una razón Yo siento que está ahí por una razón Y no es solamente porque sea el señor de todos mis llores eh. vamos, vamos, a hablar con, vamos a hablar en serio eh, Me parece que Que no haya estado En ninguna de las otras nominaciones De los, de los otros premios Y en este sí ¿Para qué lo metes? Es no. casi igual la, la ter, terna a la, de la, a la del BAFTA con excepción que es un premio menos, y el que no está es Darren McCormack, McCormack con Good Luck to Julio Grande. Hmm. Pero bueno, después es igual. Hay que, hay que la ver la qué la pasa la... ahí. Sí, ahí yo estaba leyendo una nota que circuló en nuestro grupo sobre las 25 películas obviadas eh, sí. de los Oscars, y me quedé pensando hay cada cosa. Lo que es la interpretación femenina, yo no puedo creer que esta piba a mi algo... No, yo, yo estoy con miagos. Yo soy militante de... de en Perl, Y Perl, las dos, X y Perl, Ajá. y Perl La flaca, por favor Es un descontrol lo que se actúa esa chica ahí Pero bueno, también en esa lista Había un montón de películas de terror Y las películas de terror no, no quedan No, a los Oscars no les gustan las películas de terror No quedan No, que, no les gusta. No hay manera, por más que... O sea, lo que pasó con Get Out fue una locura Fue una locura porque no fue rarísimo que que Tauro haya llegado bueno mira ahora la otra de Jordan Peele que salió este año también la eh, no no sí. no nope. eh, sí. que no es no, nada nada de nada en ningún lado está buena está bien sí hecha no la vi no la vi, no vi nosotras la vimos juntas sí no, no no la vi tuve así ese temita de que la, la daban doblada y la dejé para ver ah sí que por qué sí sí Después la voy a ver igual, la tengo ahí anotadita. Está bueno. Eh, sí, sí, sí, ese es el tema. Viste que hay ciertos ciertas cuestiones que son de género directamente, del género de la película. Sí, lo sí. Lo de Mia Gott o sea, está al nivel de Kate de Blanchett. O sea, chicas, no saben lo que es? se actúa, se activa en esa película. Y es pues una Que no habla, o sea, el, el tema de lo que es... El, lo que el es te el van género. a ver, Mirala, porque te va a encantar. Tenés Seguro. que ver las dos, pero... Bueno. Pero está ambientada en, una, en en la época de la, de, la pandemia de, de gripe española. Entendés, tenés, tenés personajes ahí con el barbijo, tenés. hay un montón de cosas que, que están interesantes, pero sobre todo el tema de la salud mental femenina y de a todas las mujeres llamarlas histéricas y no estar comprendidas. Eh, no, es, es una locura. Para mí es una película re profunda y que nada no le, no le importa a nadie porque entró en el género terror. Pero bueno. Hay una cosa que con, pasa ahí. Perdón, con, el con Hereditary y, y Tony Colette. Bueno. Por ejemplo. Bueno. Por favor. Bueno. También <ríe> Toni Colette. Eh, pero eso que dice. Eso que dicen del género es cierto. El terror está ausente en la inmensa mayoría de las premiaciones, ni siquiera con esta ola de Ari Aster, que cada vez que Ari Aster saca una película mete un batacazo. Sí, porque... sí el, el terror elevado, la onda del terror sí, elevado. pero no Exacto. llegó, Vos, Midsommar y, bueno, Heredia y no, no estuvieron nominadas. No, lo que sí fue bueno, fue El Faro, ¿no? El Faro había llegado a... Había algo, habían que nominado. El sí, Faro fue. sí, pero es verdad que... Los Oscars no sé, están como es, es, es un género al que no se le da mucha pelota Yo entiendo por qué Porque como, como fanática del cine de terror Yo entiendo por qué Entiendo que hay mucha película hecha con dos mangos Entiendo que, que no, no necesariamente tiene que ser malo Pero hecha con dos mangos y que vos decís ponele voluntad O sea, no es lo mismo que hacer Mira, con dos no. mangos Porque Ocupas estaba hecha con dos mangos Y es una de las, es una de las <risa> dos mejores series sí, de la Argentina sí. y, y la otra también estuvo hecha con dos mangos no parecía, Esa tenía no, los pero simuladores bueno. tenía un poquito más de producción, pero ocupas está literalmente hecho con tres pesos y, y es una genialidad, no pasa por ahí. Pero también se hace mucha basura, es un género en el que se hace mucha cosa, eh, medio que decís... ¿Por cual? qué venden los adolescentes? Mm. Porque hay negocio. Porque llenas un cine en, en octubre, sí. porque... Sí, sí, pero también está bien. Porque además son muy divertidas. Todas las scream ponerle que no le daría ningún premio, no sé, pero la paso bárbaro, hasta con Scream, la última que salió estuvo re buena. Y estoy ansiosa por Scream 6, que sale este año. Que además ahora no va a ser más en un pueblito, sino que va a ser en Nueva York. Tengo muchas ganas. La pasás re bien. Ponele que esa no esté nominada. Pero tiene su mérito también. Y, sí, y es, también. Es, es no. muy entretenido. Yo no, la de igual... Jordan Peele. Claro, no, lo dijimos. Hace no, un ratito. Pues estuvo muy buena y. Por eso, no. Eh, lo que yo creo que pasó con esta onda del, del terror elevado, con Ari Aster, Robert Etchers y, y Jordan Peele, que son como los tres pilares sí, del sí. terror, sí sí es poner un poquito más en escena pre del prestigio al terror, salir quizás de, del, del Slayer o. o, o Slayer. Que, claro, género que. Sí. Sí, el slasher que está como su género dentro del terror y que uh -huh. generalmente no, no aporta tanta profundidad, tanto análisis psicológico, social o de salud mental como tienen estas películas, que estos directores que mencioné. O oh, racial, otra, otra, de discriminación. Fue, de Northman quedó re afuera y era un peliculón. O sea, es de Edgers esa. Edgers ahí se la jugó, puso un montón de guita, investigó un montón, hasta está Bjork, chicas, o sea ese nivel de respeto por la igual película. quedó nunca hablamos a Peri pero quedó medio raro yo la vi eh, se notaba viste que había habido todo un mambo con que le pusieron toda la papota, pero después se la recortaron claro y se nota claro. la quisieron hacer como más marvelizada como más explicativa porque decían que no se entendía Hola, quién Superman? no se entendía perdón Decían que no se entendía, entonces puse, se pusieron a explicar todo lo que hacían Y hay escenas que filmaron y después las doblaron encima explicando cosas Sí, es, sí Una no de esas puedo. era la de Bjork Y se notaba claro. Porque se notaban notaba. y a, Igual además dijeron que fue un relaburo porque tenían que usar palabras que pareciera lo que Tipo como movían los labios porque estaban diciendo otra cosa Sí No sé, así un montón Pero y bueno me, es Pero eso. está buena, igual está buena Está y buena queda out Get claro. Out de Jordan Peele, que también de, de las tres que vi hasta ahora, o sea, Get Out, es como que me fun. gustó. Andy Mann está buenísima también, de Jordan Peele. Sí. o la produce o la dirige no me acuerdo, pero está él atrás y es espectacular, Candyman le dio una rosca social buenísima. Ah, me es interesa. Que, es que es eso lo que lo que es interesante, pero este pibe Daniel Caluya estuvo muy bien en, en oh. Get Out y ni siquiera eh. en la categoría de actores estuvo ese año. O sea, esa escena que le está con, con la tazita, que la mina está con la tacita y él se le caen las lágrimas, chicas. Por favor. La quiero tatuar es muy bueno. Por favor. Pero bueno, para cerrar tema terror elevado que algún día haremos algún podcast o yo seguro me comprometo a que exista algún podcast. O amo Por el terror. Eh, quiero decir que el, el boludeo a, a estas películas que son laburos increíbles tiene que parar. Eh, en The Northman que la hace Robert Echers, Robert Echers qué hace? El chabón hace mucha investigación antropológica antes de filmar una película si ven la bruja van a ver que si te lees un libro de historia sobre la brujería, el chabón y cuidó que, que, que sea lo más realista posible a la, a la visión que tenía la gente de la brujería en, esa, en esas aldeas. Buenísimo o sea, la bruja. Cuidadoso. Por eso tienen que eh, bajarle un poco el, el piné o el, o el, viste, porque a veces es como bueno, fuiste muy específico cosas que no se saben ni en pedo de una cultura porque no están en, en, en, en el Vox Populi las tenés que por ahí explicar, y es una paja. que te tenga Bueno, que de, de La Bruja hay un montón de gente que dije, ah, pero la cabra, sí, no sé, como que la bardearon. Claro, pero todos los, elementos, todos los elementos que hay en La Bruja es... Es, es buenísima, es, es buenísima. Buenísimo. O sea, sí, en Netflix? Bien. No sé, no sé. Pero A mí me es la misma razón por la que el drama... O, o sea, es la misma razón por la que las películas bélicas, de, que hace un rato decíamos a los Oscars les encanta películas bélicas, personas con enfermedades de alguna índole que sean muy graves eh, sí. ¿por qué pasa eso? porque el drama al día de hoy, y, y solamente en los Oscars, solamente en ese espacio reducido de gente que vota, porque la realidad es que el cine avanzó muchísimo y hoy por hoy sabemos que una película puede tener el género que tenga y puede ser maravillosa igual Pero todavía hay una percepción de lo que es el cine que está muy asociada al drama. Claro. Como que vos como actor no podés eh, tener eh, un reconocimiento por parte de la academia hasta que no haces un drama, aunque hayas sido un actor cómico de la hostia durante 25, 30 años, por ejemplo. Sí, como jodían en Friends, eh, en ese capítulo en el que Joey actúa con, con este actor tan famoso que era, me olvidé, que es en el... Tenés que escupir. Ana, <ríe> o sí, sea, Tienes que eh, ser Gabriel, tan dramático Gabriel, que tenés que escupir. Y después sí. mirás películas de drama que tienen esas escenas así, ¿viste? Como donde el primer plano está en el momento en el que el actor se enoja y pierde su y mierda. Que lloran, y gritar, y les... hay que gritar. Claro, yo ahora y no se les caen las babas, los mocos, todo. Decís, no quería ver tus bueno, mocos. Bueno, Michelle pero... Williams un poquito. Bueno, ves es ese estilo, perfecto. Hay una... Es ese... Es, hay es, una anécdota muy buena ese perdón, ese De troquelado. la mejor película de la historia Que es Los puentes de Madison eh, <ríe> Hay una anécdota muy buena Que es que el momento un momento que ellos están discutiendo en la cocina Y No sé si, si la vieron eh, Y Clint Eastwood es como que Tira uno de estos momentazos eh, De llorar de, de gritar y qué sé yo Y elige no ponerlo como que no se quiso hacer ese llamado de atención, porque claramente claro. es el director de la película también, eh, y elige no ponerlo, para no sacarle como el protagonismo a la película en general, o a, o a Meryl Streep, o a la escena, de no sacarle la fuerza y que se vaya todo concentrado a él. Y Meryl ahí le dice, ella es como se si hubiera sacado el Oscar, ganado el Oscar, solo por esos un minuto. Y ahora me da mucha intriga porque no sé, quiero ver esa escena. Sí, total. Andal, andas a ver las cosas que no vemos. Todo lo que ah. nos llega a los cortes finales, ¿no? De las pelis. Pero bueno, nada, después de todo este debate sobre oh. el estado me hizo, el esto cine, vino de mejor actor, no sé dónde ni salió. Fire. No. Mejor efectos especiales. Okay. qué chances hay ahí de que se la lleve Cameron? Porque Cameron está acostumbrado. Y, y está bien, ¿viste? Es el, el anti-CGI, el chabón, dice yo, las películas como se debe. Y, igual lo banco, ¿eh? ¿eh? Como cuando metió a la gente a congelarse en la pileta gigante. ¡Ah! <risa> Cine old school. Ay, como amo Titanic? Bueno. Titanic se estrena el 9 de febrero acá en Argentina por sub 20. Sí. ¿Cu ¿Cuánto? El 9 de sí. febrero se estrena. Sí, Juli, para tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. F para eh, mi cumpleaños vamos a ver a Kate. Un cumpleaños. A, a, a Kate soplar un silbato y decir: ¡Copa! ¡Copa! <risa> ¡Track! Ay. Eh, a mí me está haciendo bueno. unos ruidos locos, Craig. No sé qué pasa. pero bueno. ¿Cómo? Cortate sí. bien, Craig. Te no voy a matar, creo. Bueno, hablando de Titanic, volvemos entonces a las nominaciones Dale. que tenemos. Eh, nos vienen a supporting, ¿no? Ahora. Eh, yo estoy yendo de abajo en nuestro Excel de abajo para arriba. Pasé por efectos especiales que no me interesa. Production design, si quieren decir. Diseño de producción. Eh, Diseño de producción. Acá está Babilón. Que es una de las pocas. Tiene cuatro nominaciones. No, tres. Ay, qué pocas ganas que tengo de ver Babylon, chicas. Uf. Dicen que es alto despliegue de producción. Yo no sé si capaz le entregan ese para decir, bueno. Es posible. O a Elvis. A Elvis, a él, a Elvis. A mí. también. También podría a ser, puede ser. Es que esos eh. son los premios que siempre gana Bas Lerman, los, los técnicos. Sí, sí, bueno, tiene sentido. Los técnicos, vestuario, maquillaje. Está nominado también. ¿Qué películas así eh, como de la Galera hay, a ver, en las, en las categorías técnicas? Eh, a ver acá, la, vamos en Mejor canción original, hay una que se llama Tell it like a woman. No sé ni qué es esa película. Claro, ¿ves? Yo tampoco. ¿También la sacaron like a... de la Galera? Y un toque sí. ¿Qué será? Vamos a averiguar, Google. Bueno, algo, eso, algo con Cabra de Levin. Voy a tirar un dato sobre el tema de las canciones y el score. Me gusta. Que también voy a, voy a invocar a Her con esto. Porque a él lo que le molestaba es que estaba eh, nominada la canción, esta, la de Rihanna, pero que no está nominado el soundtrack de la película. Pero que y no tiene seguido, nada que ver. ¿Y no tiene nada que ver? No. Pero entonces ahí, pará, pero ¿por qué no? Porque estamos cayendo no también. No sé, y, pero canción original es una canción y banda sonora es toda la música que va de fondo y, y uh, demás. Por supuesto, pero lo que el tema es que para Black Panther, Wakanda Forever, eh, se tuvo que recrear el sonido de instrumentos que, que son eh, africanos y, claro. y también y de, bueno, eso de Sudamérica y, no y demás. Y que claro, y yo escuché un poco de Soundtrack porque acto seguido Her puso Play mm. y me hace bastante ruido que ese trabajo, que es un trabajazo, no esté nominado. Y está nominada Por, a Rihanna porque es Rihanna quizás. Y está nominada a Rihanna porque es Rihanna y, se, y, y me dice Ger incluso que no es o sea hay dos canciones de Rihanna en la película y que hay una que estaba como porque también im, importa mucho lo mismo que dijimos de, de Nacho Nacho porque le podemos decir Nacho Nacho a sí, sí, yo digo Nacho, Nacho, Nacho. Nacho Nacho. Lo mismo que decimos de Nacho Nacho ¿por qué Nacho Nacho y no cualquiera de las otras que son canciones muy buenas también. Ahí tiene que ver con qué efecto, o, o por lo menos pienso yo, está bueno pensar qué función cumple en la trama, salvo que sea una canción por afuera, porque yo no Hay sé mucho si la de que... Lady Gaga está en Top Claro, y, que están hablando, no. creo que están los créditos, ¿entendés? Hay cosas que pasa así, o agarran claro. algún superartista artista, te meten la canción en los créditos y queda nominada, pero todo el laburo que hicieron para la película no está. Por bueno, ¿qué habían pasado... La, y Gaga se llevó como... el de Shallow. En su momento, y Shallow en Star Is Born, es, es parte Ay. integral de la trama. Vamos claro. a película, chicas. Chicas, tengo un dato a los muchachos. Sí. Eh, la peli esta Jerry Like a Woman está dirigida por ocho mujeres. Una es Lucía Puenzo. ¡Mirá! Sí. Tenemos a Lucía Puenzo. Pero bueno, vamos ¿no? que gane. <risa> bueno, o sea, tenemos, está bueno saber eso, viste, como que hay Sí. Mujer, bien. Argentinas en el mundo haciendo cosas geniales. Sí, sí, sí, recién estaba viendo. Son ocho historias de, con ocho mujeres y ocho directoras de esa peli. ¿Te acuerdan que antes, el, acá ahora dice Best Sound, pero antes era Sound Mixing y Sound Editing, ¿no? No sé, ahí no te sé. Eran dos categorías distintas, me parece, o estoy loca. La Algo la había ficana. pasado. Igual hay que agradecer que esta vez van a estar televisadas. Todas las. Eh. ¿Vos decís? Sí. Sí, sí, lo escuché, lo escuché en una fuente oficial que van a estar televisadas todas las categorías, porque cayó muy mal que no lo hicieran. Entonces, como para no hacer esa división de premios mejores y premios peores y, sí. y fácil, bueno. Y no sí, como corresponde, porque la verdad es que todos esos premios que en general uno pasa de largo, sí. eh, todo bien, pero eso es el laburo de un montón de gente. Y qué laburo. Sí, obvio, son, son los que hacen que pase, o sea, o sea la, la base es. del iceberg. Lo que pasa que, bueno, eh, ahora lo que también escuché es que van a buscar algún tipo de dinamismo similar a lo que pasó con los critics de mandar varias personas al escenario al mismo tiempo porque no quieren que sea muy larga la ceremonia, así que no sé cómo los van a dar. O sea, los van a televisar, va a estar la gente ahí, pero no sé en qué sistema van a, van a armar para que sea rápido. Sea veloz. Es que quizás no. Y dura cuatro horas. Son largos los Oscars. Sí, son largos. Siempre son más de tres horas. Bueno. Bueno. bueno. Eh, Prácticamente. ¿Tienes no nada de, de, de la mejor actriz a esta chica que nominaron a la de ah, y... Sí, sí. Hay que contar un poco de dónde salió eso. A mí ella me gusta mucho. Ella es la protagonista de Mandy junto con Nicolas Cage. Y me había parecido una mina. Espectacular, ¿viste? Esas actrices con un montón de presencia parece la parece eh, Tiene como, me hace acordar a la actriz de Possession eh, O también ese estilo actoral como súper afectado Como en The Shining, ¿viste? La actriz esa quedó re traumada, esa morocha Sí, hoy no me acuerdo el nombre de nadie Pero bueno, es buenísima ella Pero me llamó mucho la atención toda esta movida Para que sepan, es una peli que también medio que salió de la galera porque no se hizo con cero guita. No, no, no tenían un mango, no pusieron plata en publicidad, no sé si la mandaron a ningún lado. como para Porque mandarla a las premiaciones cuesta plata. Sí. Eh, tenés que pagar para que vean si te nominan o no. Eh, y se concentraron en los Oscars, hicieron una jugada... No sé cómo fue, pero hicieron una jugada con los otros actores y actrices y gente del medio, directores, etc. Entonces, no sé si se dieron cuenta que hace un tiempo empezó a aparecer en las redes de la gente. Tipo, a mí me ha parecido que yo quería ser Jane Fonda, porque es la número uno. Apareció que ella de repente compartió, puso en su feed de Instagram, tipo, vean esta película, está re buena. Y así uh -huh. con un montón de gente Como que de repente sí. estaba en las redes Pero hace dos semanas eh. Sí, el Paltrow, tiene lo de sí. ver eh, Susan Sarandon, unos cuantos hay Sí, sí, le hicieron hicieron una campaña Entre, entre colegas Claro Y la lograron eh, Como hablaron de justicia para O sea, como que metan esa peli a ver, hay que verla Y ver sí, quedó nominada días. ella nada más Sí, la, sí La protagonista una... Quedó nominada ella Pero no sé Vamos a ver qué, qué pasa Bueno Qué más sigue Me perdí <risa> eh, Production Design Ya hablamos, estamos hablando de las canciones originales De Nacho Nacho Nacho Nacho, Nacho. <risa> Tenemos que aprender la corea. Sí, como si sí. alguna pudiese. Yo le pongo voluntad si querés, pero no me puedo, el problema es que tengo la cadera fija. Claro, esta gente es medio, tipo, Shakira es un parásito al lado. Claro, exactamente, <risa> ese es mi problema, mi cadera está en un solo lugar, no, no, no sé si puedo lograrlo. En Animadas también seguimos sin sorpresas, como habrán visto. sí. Las animadas siguen siendo las mismas que están... No, sí. hay una que no... Hay una que Steve, no vi, ¿eh? East. Sí. Esa no estaba en los otros premios, pero después estamos repitiendo siempre las mismas... Son siempre las mismas cuatro nominadas. Pinocho uh -huh. de del Toro, Marcelo de Marcel. James Johnson, Eh, Turning Red y Pussing Boots de Last Widget, la del gato con botas Que necesito verla porque Me gustó o sea, mucho. <risa> Necesito verla porque no puedo creer Lo que se está diciendo de la película ah, o sea, está, Jordi re linda, está re linda. Jordi Maquiavelo le clavó dos videos De análisis, chicos. No, ¿no su el... montón, las voy a ver, pero está ¿No re linda visto? Oh, Juli, entendí que sí No, yo no, sí. yo de las animadas Vi Pinocho y Turning Red Ah, mirá, mirá, mirá, de la, mirá la... Está buena por el tema de de la vulnerabilidad y de vuelta a salud mental en un dibujo animado, está re bien. El otro día le decía a mis amigas, bueno, yo les resumo, las que valen la pena son, no sé, After Sun, de qué sé yo, y el gato con bota, tipo Lucía. Además, yo remiro Pixar, pero no soy tan... No, de ver películas como para público infantil, ponele, salvo Pixar que amo, pero se sorprendieron hemos sido muy prejuiciosas con la categoría evidentemente, no sí. con la categoría con el gato con botas hemos sido muy prejuiciosas pero claro, uno piensa qué sé yo, es un spin-off de Shrek la primera era entretenida, pero Está bueno buena. la primera de Shrek estaba muy buena no, no, no, no, la, no la de gato la, de ah, gato. No. No, la, la no primera de Shrek igual la segunda de Shrek También. ese debe ser uno de los casos, de los pocos casos en los que la secuela es otro Interior. nivel anterior? Sí, para mí ahí es donde pica en punta y después se va. Sí. Pues es muy bueno. No, pero a, a mí siempre todo lo que tuviese que ver con Shrek me gustó, eh, llámelo nostalgia. Pero es cierto que la primera de Gato con Botas era una película más de eh, animales animados teniendo aventuras, que básicamente es lo que es Dreamworks. Eh, acá no, está superado todo eso, las hay nuevas propuestas de animación y sí, el, el mensaje está bueno el mensaje está re bueno la verdad que sí sí che y vieron la de, en la parte de corto de animado que hay uno que se llama the year of the dick o oh, my year of the dick cómo se llama el, el año de la pija no solo para saber o sea necesitamos saber qué es esto fue muy gracioso escucharlo a Ray Ahmed Diciendo eso se cagó de risa Sí, sí, sí, estuvo bueno eh, Siempre miro los, los cortos animados Es una categoría que me divierte eh, Entonces eh, seguro si la vea Es tipo My year of Dicks se llama Mi, mi año of... de pitos Sí <risa> Bueno, y después ¿qué sigue, Lu? ¿Qué tenemos? Tengo eh, Mejor Película de Hablando Inglesa Ok All Quiet on the Western Front de Alemania, Argentina 1985 de Argentina, Close de Bélgica, EO de Polonia y The Quiet Girl de Irlanda. Sí, yo me sorprendí con esas dos. Eh... Ah, no, yo EO me la vienen nombrando hace rato y está es dando vueltas en Mario. <risa> Que me viene no. rompiendo las bolas, tipo, veámosla, veámosla. Y la otra la conseguí, pero se ve feo. Y la que conseguí viendo no encontró los subtítulos. Y la de Quiet. Y polaco no bien. hablo. ¿Qué onda? Eh, estaba nominada para algún otro. Yo ya lo vi, la, la vi en estas cosas. Yo no. Oh, mirá que vengo siguiendo festivales y eso y no. Me Quedó. Um, quedó afuera la coreana. Bueno, ya lo dijimos. Sí. Sí, sí, sí. Este. Bueno, habrá que verlas. The Quiet Girl y. Habrá que verlas. Hay que ver, Pero, es, a veces es difícil conseguir, o esto de conseguir subtítulos en español, ponele, o en inglés en todo en, caso. En general, las películas que están nominadas en hablan no inglesas son complicadas porque son películas que están medio saliditas del horno y no, ya lo dijimos, creo, esto, y no terminan de, eh, de dar la vuelta, no terminan de estrenarse en todos lados, entonces cuesta eh, verlas. Hay una chica protagonista, estoy viendo. Ay, el, me gusta la afiche. El año pasado pasó con eh, The Worst Person in the World. Uh, Peliculón. Que es un Ay, peliculón y que estrenó en Europa hace poco, hace dos, tres meses, y estaba en, la, en las listas de las mejores, pero la vieron retarde, chiques. O sea, la película es europea... ¿Es europea? ¿Qué? Es europea. Sí, sí, sí, pero el tema es, Europa no estrena todo en, en todos claro. los países de Europa. Pasa con las películas españolas también. Eh, Vieron que yo Mirá, quiero ver eh, Mantícora. Mantícora, sí. ahora creo que va a estrenar en Francia y, y qué sé yo. Y así, o sea, como que y de vuelta. Giran en festivales, giran en premiaciones. Entonces tardan en darle fecha de estreno a estas pelis. Porque no son pelis que tengan grandes campañas comerciales ni nada por el estilo. Entonces. En los BAFTA está. El otro día que los, los hablamos. A Quiet Girl, sí. Sí, Bueno. Pero no van a ganar esas. <risa> Yo vamos a hacer como Julio, vamos a elegir creer. Vamos Yo a, elijo creer. ¿Cómo se dice? Vamos a mentalizar, como dice la gente que dicen en Twitter, vamos a. Yo elijo a manifestar. Eso, manifestemos manifestar. a Darín con el Oscar en la pija. <risa> <risa> Me encanta el <risa> profesionalismo de este podcast. Ese zarpado. <risa> es profesional. <risa> El tema con Paul La Trama Mezcal también me causó gracia, es como. Tiene que ganar porque es Paul. Porque Paul, porque ¿Por es Paul, porque es ¿Por es ¿Por está ahí por ahí, porque es la trama, ¿no? Porque, porque claro, a nadie le importa, no sé. Ni, o sea, yo la vimos la, la peli, pero ¿qué? Yo, qué mierda es la película Hasta el si le tiraban, no sé, No, igual posta, posta que si llegamos a ganar lo que va a abundar, van a ser los memes del Dibu cuando se pone el. El premio con la cara de Darín Ya, sí, está, ya está seguramente ya está. Sí. sí, ya está dando vueltas, por eso lo dije Pero... Igual bueno. yo también quiero decir Y de paso le mando un saludo a Maggie Que no va a escuchar este podcast ni en pedo Porque, porque ya sé que no lo va a escuchar Pero es mi amiga y el otro día decía que si Peter Lanzani llega a agarrar un a subir a recibir un Oscar nos largamos a llorar, que después Lali le va a hacer una historia y nos vamos a agarrar a llorar peor y todo nuestro corazón. Juli, pero ves, tenía que pasar todo eso y ahora nos van a cagar los alemanes forros estos, como en el 2006, como en el 2010 bueno, como y verán es... el podcast como dice Ronji, muy profesional y muy de salón sobre hijo todo. de puta, los, <risa> los malditos alemanes <risa> Bueno, ¿qué nos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Un montón. ¿Edición? Sí, bueno, pero eso es... Lo vamos a de... pasar, vamos a pasar. Sí, eh, eso loco, pero no se me metan con los, con los de la edición. No, no, los bancamos, los bancamos. Acá, por favor, no sé qué gane. Chicas, bueno, igual bueno, la edición va a ganar, Sí, eh. sí, pero ¿Por, no, ¿por qué? Porque la gente piensa que eso es editar. Y voy a dejar ahí, vamos a seguir adelante. Pasó lo mismo con Bohemian Rhapsody, que creo que debe ser la peor película de. Editado de la historia. Lo canceladas que vamos a salir de este podcast. No, chicas, era un horror esa película. El montaje de esa película. Y esta está editada con. Eh, como se hace un reel. Sí, cancelada, Lucía. A no vez. quiero. O sea, todas las categorías sí. en las que están nominadas Everything, Everywhere, eh, no quiero ni leerlas porque la. No, me, que esté nominada es un horror directamente. Y que no lo vaya nada. a ganar. Es peor, o sea Increíble A mí que yo, no me esa importa Banéme, odiéme Pero es una bosta Esa película Es una bosta Al que le gusta esa película Es porque no miró nunca una película buena antes O sea, así, así Es alguien que no se sentó a ver Casablanca Que no vio a Melie, que no vio Pulp Fiction Porque no podés decir que esa... Bosta es buena, así lo digo, así. Estoy para hacer el te te encima. Despiertamos al Kraken. O sea, la pincha... Que la, la que pincha me pincha me... y salió. Entró palpillo por la ventana, me dio la, milita, la Estoy diciendo películas buenas, chicas. Lo que es una buena película ah. es... Son películas que encarnan la definición de ser buenas y me pones esta basura de una mina que tiene dedos de salchicha ¿entendés? y mal tomar. hecha la salchicha porque la, o sea, una salchicha hecha con plastilina que hace mi sobrina, está mejor hecha que el del diseño de producción, de arte de esos tarados que tendrían que ser baristas en algún lugar de Williamsburg y no escribir guiones así lo digo así, te están estallando ya lo sé eso fue hermoso fue, no, no, no, no. igual yo, yo necesito o sea, yo porque no quiero no quiero tentar al diablo pero realmente haría un podcast de Everything Everywhere con Ger invitado y dejar que se maten, no, <risa> no, no, se maten. Por favor. pero ahí lo tengo que ver de nuevo y anoto todo lo que está <risa> ah, un bloodbath o sería que a Ger le gusta la película <risa> pero le gusta Marvel <risa> Perdón, Ger, te queremos <risa> Puta, no me odia chabón, pero es fea la <risa> Ay, no, listo. Todos los seguidores que venimos ganando todos estos meses se fueron al tacho. Bueno, mira, el seguidor que no se puede bancar, un rant, un rant, un pase de comedia como el que acabamos de vivir que salga por otro lado. Porque es lo que les digo siempre. No nos van a, no nos van a gustar a todos las mismas cosas, and that's fine. O sea, hay que ingerirlo. Ya fue, pero, pero si, si, si alguien se va por esta momento maravilloso de la Rochi, ya está, cerrame la puerta un poco más. Viste que había que pasar por edición, había que pasar por edición. <risa> había un momento, un momento radial en, en esa categoría. Mira, en cinematografía no está, o sea, en fotografía, vamos a hablar en castellano, en fotografía no está. Bien, se hizo la luz. Está bardo. Que hay que darle. Esta está bien, está bien. Sí, sí, Bardo, sí. Empire of Light, Star, Elvis y All Quire on de Western Front, la concha de tu hermana Alemania. <risa> sí, no, pero qué en qué lo de San Méndez. Lo nominaron re poco. Le tengo una re fea esa peli encima. Empire of Light. No la vimos porque no está, pero, viste, re poquitas nominaciones tiene. Ahora vamos a hacer una cosa. Cuando estén para esto, Cuando estén para conseguir por ahí o se estrenen o algo, lo vamos a avisar en las redes. Dale. Sí, sí, sí, sí, sí me gusta. Así todo el Gracias. que sea friki como nosotras y quiera verse todo lo de la temporada de premios, va a saber dónde encontrarlo. Claro. Dale, Tienen dale. tiempo hasta el 12 de marzo, que son los últimos premios que son estos eh, de la temporada. Eh, bueno, <ríe> guión original. Guión <ríe> ¿Y original. The Banshees of finishing, Everything Everywhere All at Once, The Faberman, Star y Trajan Grossadness. Uh -huh. Mori de risa. Star. Eh, Banshees. Para mí va a ganar mm. la aposta esta. Eh. Mm. Guion? Sí. Oh. Si, si, es lo que tiene original, es el guion. Bueno, puede ser. Para mal, pero lo tiene, es original. <risa> Y, bueno, <risa> y la perra seguía y seguía, y perra, y seguía. Nos convertimos en un panel tipo de intrusos sí. en el espectá espectáculo Y bueno, y acá es donde yo tengo la parte polémica Que es lo que les digo Voy a la mitad de Triangle of Sadness se y y Aburriendo, pero entró Woody Harrelson Entonces bueno. como entró Woody Harrelson Yo me voy a dar la oportunidad de transcurrir Otra hora y media de esa historia de ricachones y acá en un se chat la eh. mejor parte Vale, mete te pone Bien, le voy a se dar pone. una oportunidad. Se pone, se pone. Pero no para ganar el guión. Para mí, no. ganar TAR. Pero bueno. Sí, sí porque está, está buena la... Mm. El giro. Guión eh, eh, y adaptado. Women Talking, Top Gun, Living, Grass Onion, y All Quiet on the Western Front. Ay, oh, Dios. Qué eh, gana de joder con los alemanes eh, esto, por favor. No lo y lo además veo. es una película que es la tercera remake. Mm. Yo vi un dato, déjenme chequear Ustedes si quieren hablar de, no sé Otra cosa, acá no vimos nada O sea, yo creo, sí, vi Glass Onion. Sí, yo también Yo todavía no la vi Glass Onion, Porque no había visto Knives Out Entonces Arranqué, que ya sé que era innecesario Pero soy una densa, déjenme Y la primera película, mi primera Película de 2023 fue Knives Out No, pero está bien, está bien Porque así conoces al personaje de Benoit Benoit, Benoit En sí el de, el de, el de Ay. Alemania no mm -hmm. eh, Qué sé yo, es una película que está bien pero no da para los Oscars Nada más, creo La primera de estas es de 1930 a la de Alemania Y no sé si fue una de las primeras, claro, que ganó los Oscars Ganó el premio Oscar En 1930 Y qué dijimos, que empezó en 1929 1929 La segunda que, de estos premios que se hicieron, la segunda vez, ganó signo de en el Frente en 1930. Como mejor película y mejor director. Y desde ahí se hizo creo que una vez más y ahora de nuevo. Sí, en el 79 se hizo de nuevo hmm. y en el 2022. No, bueno, a se veces... dejan de joder. Por eso, porque las que son remakes así generalmente bueno, no me dan para... tanto. Mirá no, Star, no sé. a Star is Born. Born? ¿Cuántas versiones tiene Star is Born? Es la ¿no? cuarta. Yo vi las cuatro, porque soy ¿Sí? una enferma mental. <risa> está buenísima y casi que es, mi, creo carita... que es mi versión favorita. Está ahí con la de, la de Judy Garland, está buenísima también. La gente tendría que haber visto tu cara de... Soy una enferma mental. No soy enfermamental. Me gustó mucho Star is Born. No sé qué me pasó, porque no soy fanática de Lady Gaga. O sea, sí, la banco, pero no, no sé, no no soy fan. Bradley Cooper, la verdad que me chupa un huevo, pero me gustó mucho esa película. Mucho. Ay, que está buena, che. Está, está buenísima. O sea, no. linda, sí. Todavía sí que era, la pasé bárbaro y sufrí Tremendo mucho. Tremendo soundtrack, por favor. Es que vaya, soy una boluda de los románticos. <ríe> Se los dije, la, mi película favorita es Los Puentes de Madison. Que es, eh. que es decir un montón, pero, pero igual con lo que me pasa con esa película es que yo no me impacto. Todo el mundo me decía, ay, no, lo que lloré no sé qué bola Y a mí no Bien. me impactó así. Bueno. No, les juro. No, y a mí me le, destruyó. No sé qué me pasó, pero ¿saben? No, sí sé qué me pasó. Me cayó muy mal él desde el principio y nunca ah, pude y salir. Lo <risa> <risa> no, no, no tan así, pero me pasó que me había caído muy mal el personaje de Bradley, otro señor de todos mis shorts, Cooper y me cayó bastante mal y ya no, no pude empatizar con él y como no pude empatizar con él, entonces claro, no la pasé tan mal como el resto, digamos o sea, tipo, fue como, ¡ah! ¡uy, qué garrón! ¡Qué loco eso! No, a mí, a mí me gustaban los dos ellos, me gustó la película además la, la, la vi con muy poca expectativa y me sorprendí, eso también Sí, yo no. también, la vi, fui cuando estuve en Corea unos meses eh. La, la fui a ver, la fui a ver sola, país. y terminó la peli, estaba yo sola, y todas parejas de coreanos, de una, heterosexuales más que nada, y me acuerdo que terminó prender una estamos todos llorando, chabones, mujeres, me acuerdo <risa> que me miré con un chabón, un coreano, con cara de, ay, tipo, <risa> qué vergüenza. Bueno, <risa> y esos lo... momentos de cine son muy hermosos, igual, hermosos. es lo mismo que lo de Argentina en 1985, ese momento que estás con otro y estás compartiendo la misma... La, la misma emoción en sí. ese momento es precioso. Sí. Es precioso. Bueno, que ¡Ay, Dios! Una... <risa> eh, acá sí viene lo de mejor sonido, que antes era sound editing y sound mixing. Eh, ahora lo pusieron todo junto. Y está de nuevo la alemana, Avatar, Batman, Elvis y Top Gun. Generalmente ponen estas cosas como de mucha acción y, y sí, mucho son las que más laburo. Son Eso. Muchas tomas de sonido distintas. Sí, además que tenés que inventar, inventarte soniditos por todos lados. Sí. Eh, después, eh, Banda Sonora Original, Alemana, eh, Babylon, <ríe> Banshees, Everything Everywhere At Once y The Favor Por mí que se lo dan a John Williams por siempre. Aunque no esté nunca, no, que esté nominado, no nominado. No, Hildur, ¿no? La chica nominada. Sí, ¿por cuál? Me no olvidé por cuál, por pero Banshees. sí. Por Banshees no está Hildur. Eh, a ver. Hildur es la que ganó con. Sí, el guasón. El, el guasón. Una chica que es de Islandia. Eh. No dice. No lo encuentro. Bueno. No ya lo encuentro. Ganó, ya ganó, así que capaz que no le dan de vuelta. Yo tengo esa idea medio boluda de que. A veces pasa. A veces le dan dos veces, sí. Sí, me entrega Juan ese quisieran... Nainaritú que. Sí, qué bajón que no la pusieron a Viola Davis también. Me quedé pensando en eso. ¿Viste? Viola Davis. ¿Esper? Pobre mina, siempre la boludean, ¿eh? Que es una actriz de la. Con... de la Laura y. Uf. Bueno. Sí, bueno, Viola. Nada, lo que decíamos la otra vez es una. <risa> nada, es. God, es una eminencia. No, no hay chance. ¿Qué, ¡Qué mujer! Por favor. Meryl Streep, <coughs> negra. Así. Basically, sí. Rey, sí. Igual ella dice: Odia que le digan eso. Claro, sí, ya sé, pero. <risa> pero pero es, a, es, es al mismo tiempo algo lindo, o sea, porque Meryl es requerida, entonces. Pero. La Meryl. Bueno, me quedé, no encuentro lo de la. El no, no vale. importa. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda? O sea, no, no es de ella, pero yo sé que ella estuvo, estaba nominada, pero sí era para los BAFTA o algo así, o los Golden, había estado nominada. No importa. Eh, queda. Vamos a saltear, perdón, los cortos. Voy a saltear un poquito. Sí. La animada ya la pasamos. Actriz de reparto, Angela Bassett por Black Panther. Hong Chao por The Whale. Kerry Condon por Banshees. Jamie Lee Curtis por Everything. Y Stephanie Su por Everything también. Mhm. Mm mhm. Mm a creo que cosa. a Angela, ya fue ¿sí? Muy probablemente, sí, muy probablemente Porque a mí me encanta Bueno, ya, ya saben que yo le amo a Jamie Lee eh, Pero bueno, qué sé yo Es un lindo papel No sé si Yo creo que no no es esta la vuelta de Jamie Yo te voy a regalar un diccionario Para que veas lo que significa la palabra lindo <risa> Por no, no, para mí fue horrible lo que hicieron, hermano. No, no, no, no, no, despertaste el kraken de nuevo. Mucho cuidado cuando hablamos de la película. O sea, a mí sabes qué me preocupa, me preocupa que gane mejor película y tengamos que grabar el podcast al otro día. Chica, me coso sí. la boca, no digo nada. No, sí, cuando gane, no, cuando no. gane mejor película, prende, igual tipo grabate cuando estén dando el premio, ustedes van a estar juntas, acaba pasó algo terrible, y yo no voy a estar en el país. Es verdad, vos no vas a estar en el país, pero nosotras tres tenemos que estar juntas. Yo, yo no me, Si Mentira. llega a pasar, yo no me lo si quiero perder. Si todo está bien, yo estoy en Argentina, pero voy a estar en Ezeiza a esa hora. Pero no importa, me llaman, nos ponemos en altavoz y miro eso. <risa> lo voy a poner en en el momento no, no. exacto en que Rochi y Lucy it, o sea, digo... Igual, cará, no, no. Eh, no, Jamie Lee Curtis es una actriz espectacular y lo que hace está re bien. No me gusta que sea linda la palabra para decir Su, su performance no es linda, es adecuada, porque no es lindo el papel que le tocó, es horrible. Ah, ok, sí. Por eso ah, decía, entiendo. no, yo Jimmy Lee Curtis la, la llevo también, me encanta, la adoro. Una grosa total. Pero no sé. No, bueno, todo mm. lo que tiene que ver con ese universo que inventaron del multiverso de la pindonga no, no me va Me cago no, en la el multiverso, de, Para mí es que, tiene Ángela. Sí, sí, no para la vi, no, Angela, no sí. la voy a ver tampoco. Pero bueno, no refiero Porque siento que si sí veo cualquiera de esas películas, eh, tengo que haber visto otra, me ponen... No, no mente. creo. No necesariamente. O sea, no puede, igual no, sí, hay no. cosas que... que a mí, para, yo veo tanto que veo una y no entiendo nada. Me da no. ansiedad. O sea, okay. entender la película, pero te perdonás un montón de cosas. trae un no, perrito perdés. chiquito, porque... No, no, porque yo a Ger le pedí que me seleccionara un par que pudiera ver prescindiendo de, del contexto. Y me pasó un par que me dijo: A lo sumo, lo que te puede llegar a pasar es que aparezca un personaje y no vas a estar en el cine cuando todo el mundo hace ¡Oh! para darte cuenta quién es y va a pasar. O sea, <risa> pero claro. pero hay, hay hay hay puntas por donde entrar a Marvel, suponiendo que. Bueno, pero a ver, hay un par de nominaciones para Batman, que es del universo DC. Que eso me puso. Sí, complicado. las técnicas, está buena. Batman sí. hizo, hizo ruido, me gustó a mí. A mí, yo la pasé bien. Y la paso muy bien con La Mujer Maravilla también. Me paso bien con DC, no la paso bien con Marvel. Ah, no, yo no vi nada. ¿Vi La Mujer Maravilla? No, no la vi. Yo la soy re fan de La Mujer Maravilla. No, en serio no. Me encanta esa basura. Y a la mí serie. lo que me pasó con DC es que me comí el garronazo de ir a ver Suicide Squad pensando que iba a ver una película de mí a explotar el cerebro y cuando salí del cine me quedé como... ¿no? Devuélvame el dinero? Mala. Invertí mucho emocionalmente en, en, eh, en ver esa película y resultó lo que resultó. Decepcionante. Claro. Bueno, nos queda una. Mejor supporting actor de reparto. Blendan Gleeson, Banshees. Eh, Brian Tyree Henry por Cos Cosway, se dice. Jude Hirsch por The Fairmans. Barry Keegan por The Banshees of Inchering. Y Kiju Kwan en everything everywhere at uh, once que va a ganar él sí por okay. supuesto por supuesto que igual sí está bien igual sí es sí, muy lindo el laburo de él eh a mí me parece que es un laburazo el que hizo uh, uh, sí. <risas> el chico Gunis el chico sí. Gunis sí sí está bien el pibe un re buen laburo che para que actualmente son todos unas bestias Sí no, sí, no es un problema de, act de actor. Desde ya. Porque de las ya, películas no yo. se hacen con los actores. Y es que eso es algo que tenemos que discutir siempre. ¿Qué sos, Gil? Sí. ¿Qué chcotera, vos? Sí, sí. sí, sí o o sea, mira, pero cuántos actores de mierda o que son muy horribles en algunas cosas y los agarra un un director y los. Y decís la puta madre. Bueno, me parece que Lucía leyó la entrevista de Trufot. No leí nada, eh. no no la leí, yo soy no, una no, bruta, nada, chica, no, no, soy una ignorante. Sí, yo no, sé cuál es el pero no. se nota. cuando te dicen, tipo, ahí la película, o que se ve bonita, y por, me, ahora vengo con la mi piba esta y la, la del ajedrez. No, hay, un, hay una entrevista que... Te... Sí, sí, ya sé la ubicar la entrevista esa de ese sí sí sí sí y ahí, dice eso? Hitchcock, o sea... Hitchcock por Truffaut se llama claro Hitchcock. y ahí el chabón diciendo eso o sea como los actores es un recurso más o sea obviamente no pero la película no viene solo de los de los de lo la interpretación es que yo creo que es una cuestión que se puede debatir por empezar porque hay veces que hay películas que tienen directores Que recién empiezan y los actores le dicen qué hacer también. Sí, también. Pasa con las óperas primas, pasa. Pasa esto, eh. ojo. Películas eh, que la salva la actuación. Claro. Exacto. Porque a veces los actores y las actrices tienen un material de base que... Hay guiones que son desastrosos y que vos ves cómo hay performers muy buenos luchando por... Hacer algo con ese material bueno, y pero, no para sé, no, A mí no me pasa eso, para mí no la salva. No, no sé, no, te tengo que poner a pensar ahí ejemplos. ahí a pasar un el buen a momento que no ibas a pasar de lo que te tengo contrario. que pensar a pensar ejemplos, no sé. Lu, hace este ejercicio. Imagínate eh, Before Sunrise, ni siquiera las otras dos, si solo existiera Before Sunrise, y tuviese que poner a, a hacer una remake o hacer la misma película en el momento en que salió y actuara en lugar de Ethan Hawke y Julie Delpy estuviesen. Timothy Chamamé y Ay, no Ay. Ay. ¡Ay! Me estás haciendo mierda. Esa gente te arruina el Todo bien sí. con Timothy, todo bien no, con Zendaya. No, te pueden arruinar, pero no te lo pueden salvar. Pero, a ver, ¿por qué? Porque esa película que te mencioné, el chabón Linklater dijo, yo quiero que ustedes hagan su aporte. O sea, y los puso a Eh, corregir hicieron corregir el juntos, sí, just... sí, le sea, le hicieron se juntos. autodirigieron, es una cosa que, por eso digo, lo de Hitchcock tiene que ver quizás con un Hollywood como era antes, donde había mucho truco. No, yo no, donde... ya sé, pero no, para mí no te la salvan, ahora no sé, ahora me tengo que poner a hacer, es que voy a hacer la tarea y la próxima te, te digo. No, no, o, pero no te la salvan, pero por ahí te quedas con la interpretación, es como el luchador de Aronofsky, o sea, es una película olvidable, pero la actuación de del loco este, eh, que más me olvidé su nombre porque lo adoro. Eh, que es Mickey Rourke. Mickey Rourke. Mickey Rourke está espectacular en esa película. Y decís, no me voy a olvidar nunca más de esta actuación. Y te hace la película. Te ensambla todo. Entonces, por eso acá me parece que ellos eran muy buenos en Everything Everywhere. Ellos son muy buenos. Sí. Eh, de hecho, cuando la película arranca, que tiene como una especie de de setup, digamos, de película clásica y caótica. Yo dije, che, qué, qué piola esto. Es ¿eh? que si sigue así, me gusta. ¿eh? Empezó Mira, muy copado. Claro, con una, con una mujer así como, como muy poderosa, con todo al mismo tiempo en la mente. Y después se le fue la mierda la metáfora, o sea, no me gustó, viste, eso. Pero ahí te das cuenta, el despliegue electoral estaba re lindo. Eh, en fin. Me ha a callar, bueno. estoy pudriendo con eso ya, Bueno, no este podcast odio. resultó ser Básicamente, no solo sobre los otros Sino que fue una reflexión Muy amplia Porque hablamos de géneros Hablamos de lo que pasa con otros géneros Que nos gustan y que nunca están incluidos Hablamos de RRR eh, Con bastante intensidad eh, <risa> Tuvimos un rant hermoso con Everything Everywhere O sea, para el que escucha esto Si, si llegaste hasta acá, gracias ¿Por sí. Gracias por ganar Su montón. opinión también Todo, todo ese recibido no sé, Seguro de la Habana. ¿Y ¿Y que la siguen chupando Con y la pantorcha ¿viste? que la siguen chupando Pero nada, me gusta Además porque es que... al final Los Oscars no son importantes por ser los Oscars no, no, Los, los Oscars no es que huevo. nos hacen hablar de cine Y mientras sí. nos hagan hablar de cine Todo va a estar bien Me mata que dije, yo dije, bueno, hablamos de las nominaciones, ¿qué va a ser? ¿media hora? Vamos hora y media. Ah, imposible. muy no. Siempre la la misma, pero mm. siempre somos la misma boludez. La otra vez pasó con los BAFTA y eso que nos pusimos con Rochi, nos bajamos de la hora. Yo también especulé con el tiempo igual, porque yo pensé que iba a ser menos considerando que hay muchas cosas de las que ya hablamos, pero no. No porque los Oscars siempre de algún modo te meten alguna polémica en la que te tenés que meter de cabeza y empezás a hablar, hablar, hablar. Así que, nada, por mí, un placer igual, como siempre. <risa> yeah. Hay un documental, nada que ver, pero que se llama The Oscar Goes dos tres puntitos, eh, que está muy bueno. Es como también la historia de dónde salió esto, de los Oscars, pasan un poco por todos los años. Debe estar a mí de, me gustó. A mí me, me encanta el momento ese de, que, de Marlon Brando. Está, está. Cuando mandó a la nativa. Sí. Es fuerte. Eh... Está bueno, dura una hora y media, hay que buscarlo por ahí. Bueno, está en ningún lado, pero está bueno. Se consigue, creo que en los torrents. Eh, bueno, pero espero que esté divertida la ceremonia y sí, que haya cachetadas y, y que ganemos. <risa> que haya oh, Empecemos a poner a los alemanes en el freezer, a sí. prender la velita, ¿qué más podemos hacer? Hay ¿Cómo cosas que ya el aprendimos. nombre del director, claro. Eso ya viene. Nos viven, ponemos o sea. la camiseta. <risa> no, ellos, el de... son más fríos los alemanes. Frisemos a Netflix de paso también. O sea frisemos que... <risa> a Netflix. Uh, lo, a Netflix. Que, lo que se puede frisar, lo frisemos, frisamos. Frisemos, frisemos, a Netflix. A pleno. Bueno, <risa> ha sido un placer como siempre. Eh, bueno, gracias por o, otra vez, gracias por llegar hasta acá. Llegar hasta acá, gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos divertimos haciéndolo. Así que. Sí. Disculpen mis ex de caca Entonces exabructos de caca fueron lo mejor del podcast en realidad No sé Fue, fue, fue el mejor top, el momento top de este podcast fue ese Olvídate. No sé, es como, como decía Hemingway No sé si es bueno, pero es honesto sí. <risa> eh, Bueno, creo que bueno, vamos a seguir hablando de las premiaciones Porque ya básicamente hablamos de todas las... Nominaciones, nos quedaron por ahí los SAG, que son los premios de los actores al, por los actores a los actores, los de los guionistas, todos estos que, que van saliendo, Lo de los productores, bueno, pero bueno, quedarán para otro año. Eh, ahora vamos a hablar, supongo, de los BAFTA, quizás cuando se den, y los de los Octavia también. Los Spirit, son el 4 de marzo. Esos están lindos porque nominan películas más. Mentira, está, está tu película también, Rochi Sí, ya Así sí. que no <ríe> Que es de A24 sí. eh, Algo que yo creo que pasó ahí A24 creo que es lo más nominado Sí, bueno eh, a ver, Eso me alegra porque la verdad que siempre sacan cosas sí. Super copadas, pero bueno Ajá. Esta vez me, me fallaron Bueno, y supuestamente después de los Oscars Desde alguna parte del mundo yo me voy a unir A hacer podcast y, y vamos a grabar algo Indignados o no Oh, ¿qué pasa? Sí. ¿Y si no me meten con unos audios? Sí, de algún modo vamos a estar presentes todas, bueno, así que ya, bueno. no, ya nos vamos a encontrar por ahí Igual, nada, no no se van a librar de esta gente porque como se habrán dado cuenta, parar, I don't know her Parar y palar tampoco <risa> <risa> Y las de la pala te la sabes ¿Qué? Sí, no sé qué es la pala. ¿Qué es eso? Ay, chicas, van a pensar que estamos hablando de droga. No, no, no, no, no, no, no, no traba, está, Trabajar quien te conecta. Está re trendy decirlo de la pala sí, y todo eso. Se hizo mucho la pala. Sí, Creo Quedó no. del, del mundial, de que todos claro, hay no. que agarrar la pala después del mundial. Bueno, eh, yo no la agarré, pero vamos a seguir así. mentira, mentira, mentira. Eh, si me escucha alguien del laburo, por favor, no, no, no, no, no. Trabajamos y nos divertimos. Claro. Un poco y un poco. Bueno, bueno. Eh, vamos a seguir a full. Rochi sigue con sus podcasts de semana a semana. Va, va a pasar bastantes nominadas, ¿no? Porque vas sí. a pasar por Banshee, por RRR, que está nominada la canción, pero la vas a barrer. Sí. Eh, no me puedo colar al de RRR porque tengo mucho más para decir. Sí, obvio, obvio. Dale. Veo Banshee y sí, me pongo a tiro para un La forma del cine. Dale, uh, dale. Me gustó esa dupla Bienvenida, dale, buenísimo Es para la semana que viene Esta semana vamos con Holy Spider Que voy a verla Tengo ganas de ver esa película Y y también vamos a hablar de bah, Vamos, voy a hablar de G, Que es una peli que quedó eh. obviada y está buena Está buenísima eh, Bueno, y después las chicas también sacan de Están siguiendo semana a semana de Last of Us Sí, yo el lunes seguro me sumo. Bueno, el lunes me sumo. Vamos no a ah, decir ¿no? más. <risa> por, por la luna rochita. No, porque hoy está sacada, hoy está sacada. No. no comments, pero bueno, sí, vamos a estar también todos los lunes barra martes eh, con el de las sofás, así que, bueno, ahí, ahí, ahí sin plata ni forma casi todos los días de la semana, así que nada. No, Exactamente. Es ya está tipo podrido. Estamos como en un programa de radio, chicas, ya y un poquito sí, un poquito sí. ya no nos deben escu querer escuchar más, ¿viste? Todos Ahora cuando sopa. llegue marzo y yo meta animé, ya está listo, explota la Matrix. Ah, listo. Vamos a tener sí. como nichos por todos lados, eso es sí. Un amigo me dijo, "Che, son re radio ya ustedes, eh? son re largo los capítulos." Eh, no, no ah, no, mira, son nominaciones de Claro. Escuchas el de esto? Yo los escucho, mira, cuando vengo, tengo una 40 minutos de viaje al laburo, meto. Entrenándome, caminando Lavando los platos sí, Me baño es. y escucho podcast claro. Yo no, claramente no puedo estar en silencio Se dan cuenta Además de que hacemos una curaduría acá o sea Te estamos Ajá. diciendo más o menos Qué es lo que, lo que sirve y lo que no sirve Dentro del criterio de cada una, obviamente Pero bueno, es un, un montón lo que de no cosas no sirve <risas> Bueno, vamos, ya está eh, Gracias bueno. a todos Hasta que llegamos, nos vemos Vuelvan prontos. Vuelvan prontos. Che, no sé qué es este delirio que estoy mirando, Lucía. Eh, no, no sé, están en, en la Secretaría de Hacienda haciendo quilombo. Eh, de golpe, el de los Goonies se transformó en Chucky Chan. Eh, no entiendo nada qué es lo del multiverso este. De que, que, ¿Quién lo activó? ¿Qué mierda? no? ¿Qué es esto? Sí, sí, ahí ya estoy en la salsa. O sea, es que No sé si es si es el tema de, de si somos viejas o si soy vieja para la peli. Es que creo que la película no es la gran cosa, nada más. Es, es como si vos estás sobremasticado todo el tema este de los multiversos que no me parece interesante, tampoco es nerdo y no me interesa. Y me parece como que no entendí el detonante de por qué empieza a ocurrir esta esta cuestión, o sea, está como muy desdibujado el, el lugar de las acciones o las decisiones que tomó el personaje de ella y el personaje de él eh, y que hicieron que se genere esta partición prismática en universos del universo. O sea, si no me contás la historia en la que la pifiaron o me la contás a los pedos y al mismo tiempo me pones... Eh, Esta especie de solución eh, como medio, no es mágica, pero sí es fantástica o, o metafísica. Me parece que se desdibuja todo, como que se, se desordena y no... Bueno, espera. No, nada, justo estaba Pablo escuchando un audio y me desconcentré lo que te quería decir. Que no, que me parece que... La premisa de todo en todas partes al mismo tiempo está bien, porque es, es una juntadera de cosas y ninguna está muy clara y no me interesa tampoco la historia, ese es el problema. O sea, no me interesa esta historia particionada, no me interesa cómo está contada, no me gusta nada. Eh, los primeros tres minutos parecía más o menos interesante la peli original, al menos todo ese caos el caos de la familia, y qué sé yo, pero después se fue toda la reverga como ahora y no sé, no me divierte, no me... No, no es que no es un tema generacional, Lu, porque si yo le pongo esto a un pibe de mi escuela, me lo revolea por la cabeza, ¿entendés? Un pibe de 18 años esto no, no, lo, no le gusta. Yo creo que esto es para nerdos de la informática y al estilo Sheldon, ¿viste? Ahora Michelle Young Sabe cartas marciales Y ponen eh, ¿Qué es? Debussy eso que ponen sí. Debussy de fondo ¿Por qué ¿Por qué liberaron los derechos de Debussy? en Todas las películas lo la usan La música es muy mala Esa es otra cosa que estamos diciendo acá Esta Michelle Young es la que había ganado Con el tigre y el dragón, ¿no? Esto de los dedos de salchicha Parece un sketch de Monty Python Siento que estoy viendo... La película de Mar de Plata, ¿cómo se llamaba la de Mar de Plata? Now for something completely different. Creo que I'm now for something completely different tiene más lógica que esta basura y es más divertido. No puedo más, no puedo más. Esto de esa chicha me superó. ¿Sabes lo que pasa? Que si fuera un delirio lindo, como la ciencia del sueño de Gondry, que por ahí vi que, que dijeron Gondry, y yo me acordé de Gondry. ¿Por qué me acordé de Gondry? Porque Gondry o Gondry, o como por onga se diga, Es un tipo que hace cine con lo que tiene y, y es medio cartonero, ¿viste? Esa estética cartonera que es de él. Pero, o, o como también lo podés ver en, en alguna peli de. Eh, el director de Amélie, ¿cómo se llama? Eh, o oh, Jean-Pierre, algo, ahora me olvidé. Bueno, también él, él hace ese tipo de cosas. Pero tienen un sentido las cosas, ¿entendés? Y los se inspiraron en Brasil, que Brasil es una película que va por ahí también. O cosas de Custurica, pero que es ese cine sucio, cartonero. Pero esto no es así, esto es un asco. Esto es una falta de respeto. Que quiere ser un chiste y que no lo es, ¿entendés? Estos son dos boludos que, que metieron cualquier cosa que se les ocurrió por la cabeza porque no saben escribir guiones. Porque hay un montón de agujeros. ¿Cómo puede ser que de golpe todos manejan la jerga tan rápido? ¿Por qué explican todo, todo el tiempo? Tendría que llamarse todo explicado y masticado al mismo tiempo se tendría que llamar la película, así te digo. ¿Y el histrionismo? No me gusta para nada el histrionismo que tienen. Me parece que sí, que como actores les demandó un montón, pero hacerse los tontos les demanda un montón. Lo de las piedras no lo vi. Una a diez miramos, no puedo más, más no puedo. Ya cuando ella le limpia los mocos al padre y se los come o algo así, no pude más. Claro, ¿ves? RRR es Eso sí, es un buen uso del delirio. Porque hay una lógica, hay una lógica. Se sabe contar una historia, carajo. Se sabe exagerar, se sabe delirar. Es más, te digo, creo que Bardo me parece más prolija y menos irrespetuosa que esta basura. O sea, le hubieran dado a Ñarritu. ¿Entendés que le ganó a... A Posta, a, a James Cameron a Spielberg, a McDonald's, o sea a toda esa gente que estaba nominada que hizo películas infinitamente mejores que esto y en internet está todo dividido la opinión, ¿eh? hay gente que dice odio ser el, agu el aguafiestas y después hay un montón de gente que es aguafiestas. o sea un, una persona que sabe de películas detesta esto una, película que, una persona que no sabe mucho de películas o no vio muchas películas piensa que es original Pero tienen además la atención de un colibrí porque todo el tiempo pasan cosas inconexas y, y bueno, así es como piensa la gente de hoy, eso que decías vos soy de la gente que ve la lógica quizás de TikTok y de esas cosas como más de redes. Pero, o sea, gente con déficit de atención disfruta de esto. Claro, pero a lo que voy es que está bueno cuando pasan cosas y, y, y tienen que ver con eh, una trama más grande. Como SRRR, o sea, ahí sí, porque vos tenés un, un quilombo tras otro, pero está bien delineado el por qué hay un quilombo tras otro. Y bueno, esa quizás es una película para gente que no le gustan las pausas, pero esto te hace, te hace, o sea, te demanda mentalmente por un motivo estúpido, porque no hay un. Una razón profunda para lo cual... O sea, a ver, en un principio todo tenía que ver con las malas decisiones de esta Evelyn. Y después aparece la hija que es un monstruo. Y después el padre empieza a hablar bien y le dice que mate a la hija. Y mezclan... No sé, a mí la estética me, me rompió mucho las bolas. Que sea tan fea la estética. ¿Por qué? Porque es muy fea. Además de que, de verdad, el despliegue... De presupuesto es mínimo. Tiene muy poco presupuesto. Y me pone mal. Que, que, que agarren cualquier cosa. Cualquier lente. Cualquier luz fea. Falopa. Que encontraron en un... Todo por dos pesos yankee. Y lo mandaron ahí. No sé. O sea, ves que no tiene... No tiene visión. No hay una visión en la película. Un finalidad. La finalidad. Entonces... O sea, sí. Comprendo que tengan déficit de atención. Las nuevas generaciones. Pero también son las generaciones que miran anime a full y el anime siempre está motivado por emociones sentimientos y cosas re profundas con tramas complejas complicadas pero con, con una organización del universo acá se las dan de, de de caóticos y no te lleva a nada tal cual reconozco que cuando empezó dije che mira qué, qué simpático esta mina ansiosa que hace tantas cosas Que era, tipo, lo que me imaginaba era una metáfora de su ansiedad o algo así, pero después se va todo al rechoto. Bueno, por hoy vi eso, una de diez. No, no voy a mirar más hoy. La voy a terminar de ver mañana, porque me gustó la idea de comparar eh, el delirio de, de la película de India con con este delirio falopa. Y de qué pensar un título copado. Este... Justo ahora estoy estamos boludeando en movie y estoy viendo que está Crímenes del Futuro, otro delirio falopa. Pero bueno, eh, eh, Crímenes del Futuro al lado de esto es una película de eh, Mornau o algún director así de, de esos de, de culto.